No soy yo de emitir verdades categóricas o absolutas, entre otras cosas, porque hay poco de lo que esté tan seguro como para afirmarlo con total rotundidad. Pero de vez en cuando, hay algo de lo que estoy tan convencido que puedo proclamarlo abiertamente. Sí, que a mi voz le haga temblar la duda. Hoy es uno de esos días en los que puedo hacer una declaración con pretensión de absoluto, y seguramente muchos de vosotros estéis de acuerdo. La democracia es, con mucho, el mejor sistema político que existe, el más justo y el más impecable en cuanto a sus fundamentos básicos. En un ejercicio probablemente innecesario de redefinición de un concepto tan usado que a veces se erosiona, podríamos decir que la democracia es un sistema de gobierno basado en la soberanía popular, la separación de poderes y la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley. Las diferencias entre unas democracias y otras provienen de cómo se articulan en las instituciones estos preceptos básicos. Así, la soberanía popular se expresa mediante sufragio, pero la forma en que se cuentan los votos y se eligen representantes varía mucho de uno a otro Estado. En el caso de la igualdad ante la ley ocurre lo mismo, porque como decía Orwell en su brillante «Rebelión en la granja», todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Si acudimos al tercer punto básico del sistema democrático, el de la separación de poderes, es probablemente donde encontraremos contradicciones más evidentes en el corazón mismo de algunas democracias occidentales que se presentan al mundo como ejemplos a seguir. En España, que quizás no pueda ser ejemplo de casi nada, la situación del precepto de Montesquieu de separar el poder legislativo, ejecutivo y judicial es tan lamentable que al Tribunal Constitucional, encargado de revisar cualquier colisión entre las leyes promulgadas y la Carta Magna, lleva años bloqueado. Por si no lo sabíais, el Tribunal Constitucional consta de 12 miembros cuya elección se reparte de esta manera. Cuatro salen del Congreso, cuatro del Senado, dos son nombrados por el Gobierno y otros tantos por el Consejo General del Poder Judicial. Se supone que, a excepción de los dos nombrados directamente por el Gobierno de turno, el resto deben ser elegidos en sus respectivos órganos por una mayoría cualificada de tres quintos. En lugar de eso, y en aras de una presunta funcionalidad, los partidos se reparten sus asignaciones en base a la cantidad de representantes que cuentan en el órgano en cuestión. Así, en el Congreso se suelen repartir dando dos a quien gobierna, uno para el principal grupo de la oposición y el cuarto para los grupos más pequeños de la Cámara. No sorprende, por tanto, que el PP quiera prolongar la renovación de este tribunal, pues ante su previsible entrada en el Gobierno el año próximo, tendría un mayor poder para colocar a sus candidatos más afines, los que puedan beneficiarle cuando el más alto tribunal dirima una ley que ellos apoyen o censuren. Tampoco sorprende el PSOE, que carga las tintas contra el PP por el bloqueo del Constitucional, pero se niega a pactar una salida que le desfavorezca. Todo ello cuando, en realidad, unos y otros deberían proponer a juristas de reconocido prestigio que hayan probado su capacidad para el cargo de una manera tan amplia que puedan ser elegidos por los tres quintos necesarios en las cámaras. Es decir, en lugar de mercadear con los jueces que son garantes de la Constitución, elegir a los mejores protectores de esta. Así, llego a otra conclusión que puedo gritar sin miedo. Es una vergüenza que el Tribunal Constitucional se convierta en fruto de las polémicas empiternas entre nuestros dos partidos mayoritarios. Al final, como decía mi amigo Alex, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Buenas tardes, son las ocho y veinticuatro minutos de la tarde. Os habla Gerardo y a mi lado está María. Damos la bienvenida a la persiana en Ágora Sol Radio. Comenzamos. La persiana. Como sabéis, ayer fue un día de movilizaciones en Barcelona, donde los compañeros del 15M en la sección de la ciudad condal intentaron impedir que los diputados catalanes entraran al Parlamento para evitar que se aprobaran los presupuestos de la región. La concentración se fue volviendo más tensa y un grupo de manifestantes acabó pintando con spray e increpando a algunos diputados de manera violenta. Miembros del Movimiento 15M en Barcelona han pedido disculpas por estos altercados y han querido aclarar que los indignados no responden a los actos violentos. Desde aquí, desde Madrid, se condenaron los incidentes nada más conocer los hechos mediante el siguiente comunicado. El movimiento 15M, basándose en el espíritu pacífico esencial en su constitución y formas de actuación, condena de manera radical los actos violentos acaecidos en las inmediaciones del Parlamento catalán. Los indignados queremos mejorar la democracia y no degradarla con incidentes violentos que violan uno de sus principales baluartes, el respeto al individuo y su seguridad. Asimismo, rogamos a todo indignado que medie pacíficamente con estos pequeños grupos violentos que no entienden la esencia de este movimiento para que en adelante hechos así no vuelvan a ocurrir. En definitiva, nos desmarcamos de manera absoluta de todo acto violento ya que en nuestras convocatorias solo se valoran acciones pacíficas y es nuestra única manera de actuación. Queremos saber tu opinión al respecto, queremos dar eco a tu voz. Hoy planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo afectarán estos sucesos violentos de ayer al Movimiento 15M? Podéis enviar vuestras propuestas vía Twitter con la etiqueta Agorasol Radio o, di o directamente a nuestra cuenta Agorasol Radio. También nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra página Agorasol Radio o puedes enviarnos un correo a la com Bueno, y vamos ya con las últimas novedades de la acampada, del movimiento, de lo que queda de ella. Vamos a hablar pues, de la situación de, del movimiento 15M aquí en Madrid y de las estrategias que se están siguiendo. Y para ello vamos a hacer ya un pequeño repaso de las asambleas y grupos de trabajo que están reunidos. A las siete y media comenzó la, política, la comisión de política a corto plazo en la Plaza de Ópera. A las ocho, hace escasa media hora, acaba de comenzar la educación, la comisión de... Perdón, la Asamblea de Educación Cultural en la Plaza de las Descalzas. Y a la misma hora, en Cortilandia, la de Educación Formal. En media hora, a las 9 de la noche, comienza la Asamblea de Comisión Legal, también en la Plaza de las, Descan de las Descalzas. Y a las 9, eh, la Comisión de Feminismos, en la Plaza de Agustín Lara, se reunirá para hacer el debate sobre el Pacto del Euro. Como ya recordamos en el anterior programa, en la próxima Asamblea General de la Campada de Sol será el domingo 19 de junio a las 8 en la Puerta del Sol. Todas las comisiones y grupos de trabajo continúan reuniéndose durante la semana, como acabamos de decir. Además, se ha instalado un punto de información permanente en la plaza que podéis visitar en caso de que no os esté llegando algo de lo que está pasando en la Spanish Revolution. Vamos ya con nuestros titulares. El 15M para un desahucio en Tetuán, pero Cayo Lara no está invitado. Se suceden las reacciones ante los altercados de ayer en Barcelona. Investidas las cortes en todas las comunidades autónomas salidas de las urnas del 22M. Diferentes grupos políticos comienzan a incluir propuestas del 15M en sus agendas políticas. Emilio Botín está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda. El nuevo gobierno de Papandreou no incluye a la oposición griega. Un nuevo vídeo de Wikileaks critica duramente el arresto de Assange llegó el momento de abrir por fin nuestro espacio informativo y lo hacemos en Madrid donde ayer el movimiento 15m y la plataforma eh, por una vivienda perdón, eh, contra, pf, perdón la plataforma de afectados por las hipotecas eh, pararon un desahucio en el madrileño barrio de Tetuán. Desde las 6 de la mañana de ayer, miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y otros grupos per pertenecientes al movimiento 15M estuvieron preparando la acción de resistencia pacífica frente a la casa de un ciudadano libanés que, no pudiendo hacer frente a su hipoteca, iba a ser desahuciado. Se trata de la primera acción del movimiento 15M en contra de los bancos y por la dación en el pago de la vivienda en caso de impago, una de sus exigencias más repetidas. Un miembro de la policía municipal acudió durante el transcurso de la protesta para expresar que el desahucio había sido suspendido quien también se pasó por la zona fue Cayolara que abuchado por los manifestantes que lo tacharon de oportunista escuchamos el momento que esto ocurría el El coordinador general de Izquierda Unida ha intentado dialogar con los manifestantes expresando que ha acudido como ciudadano y apelando a su libertad de expresión particular. En estos cuatro años, algunos como... Mi, mi... Algunos como mi extraordinario suegro, mi cuñado Juan o mi tío Javier no están. Y en cambio, y en cambio, y en cambio, hay otros que han venido. Mis nietos. Bueno, ya, ya, ya. Así de emocionada se encontraba hoy Esperanza Aguirre cuando asumía por tercera vez la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los 72 diputados del Partido Popular envistieron ayer presidenta de la Comunidad en una sesión de debate que ha repasado, además de sus dos temas estrella o favoritos, la sanidad y educación, algunas propuestas de transparencia e incluso por la petición de modificación del sistema electoral regional. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre. Mi voluntad. ...de reformar todas aquellas normas estatutarias, legales, reglamentarias... ...todas las que hagan falta para lograr que los ciudadanos se sientan mejor representados en esta Asamblea. Otra propuesta de entonces era la del desbloqueo de las listas electorales... ...de modo que el votante pueda expresar sus preferencias... ...dentro de las listas presentadas por las formaciones políticas. Además de mencionar las llamadas listas abiertas... ...Esperanza Aguirre ha hecho un llamamiento para revisar... ...entre Asamblea y Ayuntamientos... ...las competencias municipales y regionales... ...para evitar duplicidades y así contener mejor el gasto. En esta línea de contención presupuestaria... ...el portavoz popular, Enríquez de Luna... ...ha propuesto reducir un 20% las asignaciones... ...a los partidos políticos y a título personal... ...ha renunciado a su coche oficial... Desde la bancada socialista Tomás Gómez ha solicitado a la Cámara la creación de una comisión que dialogue con el movimiento 15M para escuchar sus propuestas, algo que a lo que Aguirre se ha negado radicalmente. En todo caso, y según el portavoz socialista, el PSM lo hará por su cuenta. Gómez ha solicitado también la creación de un sistema para que los ciudadanos puedan tener un acceso claro e inmediato a las cuentas regionales. Escuchamos a Gómez. Permita que online y en tiempo real la gente común que sostiene fiscalmente a su gobierno, pueda traducir los números de gasto en la prosa de los servicios que recibe y pueda traducir la prosa legal de los contratos que firma su gobierno con los números de los impuestos que pagan todos los años. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha querido hacer un guiño a los indignados, diciendo que algunas de sus propuestas serán ejes fundamentales de la legislatura que da comienzo. Todo ello el día en que su líder nacional, Cayo Lara, era increpado por miembros del 15M durante un desalojo en Tetuán. El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, abrió en su intervención el debate sobre el estado de autonomías y la necesidad que, a su juicio, existe para devolver competencias al Estado. La presidenta tomará, eh, o ha tomado esta mañana posesión del cargo al que accede por tercera vez a sus 50. Y mientras arrancan las nuevas cámaras regionales y los nuevos ayuntamientos, diversos grupos políticos tratan de hacer suyas algunas propuestas del 15M. Los partidos políticos acaparan en sus programas propuestas del 15M. Los debates de investidura de los nuevos dirigentes de ayuntamientos y autonomías... ...dejan al descubierto cómo los políticos hacen acopio de las propuestas del 15M... ...para sus propios programas políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre... ...ha revalidado hoy su cargo, con el que encadena su tercera legislatura. Durante su intervención, la presidenta ha lanzado una propuesta de cambiar la ley, la ley electoral... ...para que las listas sean abiertas y romper la circunscripción única... ...para que así la representación sea más directa. El presidente de la Junta Galega... Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que esta propuesta no le parece mal. Ha coincidido en la necesidad de acometer una reforma electoral para que se garantice que gobierne quien gane las elecciones y quien pierda se quede en la oposición. Ha subrayado que esto es indispensable para que las listas sean transparentes y para que quede claro quién es el candidato a gobernar. Por su parte, el también popular presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camp, que también hoy ha renovado su presidencia, ha propuesto una reforma de la ley electoral valenciana para que los candidatos se elijan por circunscripciones unipersonales, como en el Reino Unido. El Grupo parlamentario Compromís le ha acusado de intentar desviar la atención sobre las listas desbloqueadas con esta propuesta. Gallardón se reunirá con los organizadores de las fiestas del Orgullo Gay. Según ha informado el presidente de la Federación Española de Gays, Lesbianas y Transexuales, Antonio Póveda, Gallardón ha aceptado reunirse con los afectados por la limitación de las actuaciones y festejos en las calles de Chueca durante las fiestas del Orgullo Gay. Será el próximo martes, fecha en la que Póveda considera demasiado tardía para que los organizadores puedan buscar alternativas. De momento, el consistorio ofrece como plazas alternativas para el Orgullo de las de Callao, España y y los Cines Luna, hay que recordar que ante la postura municipal para limitar las horas y la extensión de las fiestas de Chueca, cientos de manifestantes fueron la madrugada del lunes al martes a casa del alcalde Alberto Ruiz Gallardón para hacer una cacerolada. Una Gallardón intentó hablar con ellos en los siguientes términos. Hacerle esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Mañana... Veremos qué es lo que se decide en esa reunión, pero de momento queda en suspenso que, de qué manera se celebra este año el MADO, probablemente una de las fiestas del orgullo gay más multitudinarias del mundo. El consejero Puig acucha a grupos del 15M de organizar una guerrilla urbana en Barcelona. El, conse el consejero de Interior de la Generalitat, Felipe Puig, ha admitido hoy que el dispositivo policial de ayer se quedó corto, aunque ha negado fallos de previsión y ha destacado que lograron brindar la cámara y garantizar que se celebrara el pleno. En rueda de prensa, Puig ha asegurado que los Mossos de Escuadra no actuaron con más dureza contra los violentos para evitar un mal mayor, ya que entre los indignados había, según ha dicho él, profesionales del incidente que actuaron como una guerrilla urbana y que tenían unas ganas feroces. De ...de que se desatara una batalla campal... ...todos estos términos están entrecomillados... ...porque son los que utilizó el consejero Puch. ...el consejero ha subrayado las dificultades del operativo... ...ya que los Mossos de, espadra, de Escuadra... ...en el momento cumbre desplegaron a 600 agentes... ...y tenían que protege, proteger de forma dinámica... ...un perímetro de 4 kilómetros... ...aunque ha apuntado que lograron los dos objetivos principales... ...que eran que nadie entrara, entrara al parque de la Ciudadela... ...sin permiso... ...y que el Pleno se pudiera celebrar con normalidad... Por su parte, las reacciones políticas nos han hecho esperar y tanto Bono como Jauregui, Durán y Lleida o Rajoy han ido expresando su repulsa a los sucesos de ayer en Barcelona. Por su parte, todas las fuentes oficiales del 15M en Madrid y Barcelona han expresado su profundo rechazo a cualquier propuesta protesta perdón, que se salga del espíritu pacífico que ha marcado desde su inicio las, pro, las protestas. Emilio Botín será investigado por un presunto delito de evasión fiscal. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Al parecer, el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y otros cinco hijos de cada uno de ellos poseen cuentas supuestamente opacas en un banco de Suiza. Las cantidades defraudadas por Emilio Botín y su familia superan los 120.000 euros, el mínimo a partir del cual la evasión se puede considerar delito. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido llevar por el, proceso, el proceso por la vía penal por miedo a que, este, a que el caso prescribiera. Emilio Botín y sus familiares aparecían en una lista entre con otros 600... 58 contribuyentes españoles más que ocultaron más de 6.000 millones en cuentas suizas. Ante esta acusación, la familia de Botín defiende que está al corriente de sus obligaciones fiscales. Según alegan, el año pasado regularizaron la situación de sus cuentas suizas y abonaron a la agencia tributaria 200 millones de euros. Y Wikileaks critica de nuevo el estado de Julian Assange en su arresto domiciliario. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, lleva una pulsera electrónica en el tobillo. Tiene que confirmar su presencia cada 24 horas en la comisaría de Norfolk y está permanentemente controlado por cámaras y otros dispositivos electrónicos. Es lo que denuncia Wikileaks, que considera que el editor australiano Cumple su condena de arresto domiciliario bajo condiciones demasiado represivas. La organización, que el pasado año sacó a la luz miles de documentos clasificados de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ha difundido hoy un reportaje en el que se muestra la situación de vigilancia permanente de Assange. Denuncian que le están tratando como un animal enjaulado, textualmente. Joseph harrow uno de los más estrechos colaboradores, asegura que esta situación le impide llevar a cabo su trabajo con normalidad. Wikileaks estima que Assange, reclamado por la justicia sueca por supuestos abusos sexuales, ...está siendo sometido a un trato injusto y desproporcionado... ...el vídeo está acompañado por un escrito... ...en el que reabren sus objeciones al arresto internacional. Revolución en Grecia. Y damos ya la bienvenida a nuestro analista particular de lo que está pasando Gracias. en la cuna de la civilización mediterránea y probablemente occidental, eh, Antonio, buenas sí. tardes. Buenas tardes, Gerardo. Bienvenido. Vamos a Gracias. ir con lo que ha pasado, lo último, es decir, hay un nuevo gobierno de coalición. ...o presuntamente de unidad nacional... ...que no lo está haciendo tanto... No. ...adelante con lo que nos cuentas... No, día. ...no, no lo está haciendo porque... Mm, ...no se han hecho ni las negociaciones... ...se han roto desde el, desde el comienzo... ...bueno... Las noticias que llegan desde el país heleno dejan cada vez más claro el grave estado de confusión social, económica e institucional en que se encuentra el gobierno de Georgios Papandreou, que ya no sabe cómo dirigir el rumbo de su política, limitándose a ejecutar las recetas procedentes de Bruselas o del Fondo Monetario Internacional. En estos momentos tan cruciales para la existencia de, Gre de Grecia, el PASOC está dividido a causa de enfrentamientos internos que tienen el efecto de agudizar aún más las tensiones. El martes pasado, eh, dos pesos pesados del partido, Andonis, Cochacase y Yorgos Gior Lianis dimitieron como miembros del Consejo Político, alegando que la formación que ahora gobierna Grecia se ha convertido en un sujeto neoliberal en cuyos ideales no se reconocen. Papandreou intentó ayer formar un gobierno de unidad nacional con la democracia, el mayor partido de la oposición, pero su líder, Andónis Samaras, afirmó que aceptaría esta propuesta siempre que el actual primer ministro no siga en su cargo. Finalmente, el presidente del gobierno anunció a las cámaras de televisión que procedería a una remodelación del gobierno y pediría en la jornada última hora del martes a la medianoche el voto el voto de confianza La renuncia a sus escaños por parte de otros dos diputados del PASOC, Georgios Floridis y Héctor Nasiokas, y la firma de una moción por parte de unos 35 miembros socialistas liderados por Vasiliki y Andreu, que piden una reunión con carácter de urgencia del grupo parlamentario, dificultan los planes del Ejecutivo. En breve, Papandreou comunicará el listado de los ministros que formarán parte del nuevo gobierno. Con toda probabilidad, los responsables de cartera económica, que han sido objeto de críticas por los malos resultados tras la firma del primer convenio con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, serán sustituidos. Esta inestabilidad genera preocupaciones al presidente de la República, Carlos Papulias, que en la jornada de hoy ha declarado que la crisis económica no debe convertirse en una crisis de la democracia. La posibilidad de elecciones anticipadas está tomando cada vez más fuerza, ya que lo que interesa más a los partidos políticos es afianzar su propio poder. ...pese a que las circunstancias tan delicadas sugerirían una diferente valoración del momento histórico de la nación. Las manifestaciones siguen incesantemente en síndrome en las plazas principales de las otras ciudades del país. Ayer se celebró la tercera huelga general desde el inicio del año en la que participaron los sindicatos más importantes del país... ...el GSEE, que recoge a los trabajadores del sector privado... ...y el ADEDI, que comprende a los funcionarios públicos... ...realizaron sus comicios en el Pediotuáreos... ...un parque cercano al Museo Arqueológico Nacional... ...mientras el PAME, sindicados afiliados al QQE, ...el Partido Comunista Griego... organiza sus manifestaciones en la Plaza Monia. Luego, eh, las columnas sindicales se juntaron... ...con los manifestantes que desde el 25 de mayo ocupan plazas sindagma y ayer rodeaban el Congreso protegido por un enorme despliegue, despliegue policial. Después de las dos de la tarde la situación empeoró con la llegada de personas afiliadas a grupos antisistema y de extrema derecha que se enfrentaron con los manifestantes pacíficos y la policía los episodios más violentos tuvieron lugar en el cruce entre Sindagma y las calles Stadio y Carayor y Servías para continuar desp después hacia la calle Panepistimiu y el conocido barrio de Exargia. Los altavoces instalados en, en, Sindag en Sindagma instaban a los encapuchados a abandonar el lugar de las concentraciones y tras las 5 de la tarde el clima volvió a la normalidad. En el Frente Económico los datos son muy negativos. En el primer trimestre de este año, el desempleo ha alcanzado el 15,9%, la cifra más alta desde el 1983. El OAED, o sea el Servicio Nacional de Empleo, confía que a partir de mayo ha habido una reducción del paro, debido también al comienzo de la temporada turística. Muchas gracias Antonio, no te, quedes muy, no te vayas muy lejos porque te queremos en la siguiente sección del programa, en Cuando baja el sol, que empezará enseguida. Cuando baja el sol... Hoy en Cuando Baja el Sol vamos a tratar del giro que han tomado los acontecimientos tras los estallidos de violencia en Barcelona y Madrid para tratar de desgranar con la ayuda de Sofía y de Antonio, nuestros colaboradores, compañeros de Agora Sol, a los que saludamos ahora mismo. Antonio ya estaba aquí. Gracias. Y Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y que desde la próxima semana podréis escuchar a Sofía, información que os doy en primicia, de 5 a 7 aquí en Agora Sol con su programa que se titulará... Circo Romano. Tirco romano, Así que si queréis ver un poco de debate, pero no tan griego, sino con un, un poco más latino, podéis estar aquí invitados, de 5 a 7 todos los martes, donde Sofía y Sara nos irán desgranando la actualidad a su manera. Y vamos ya con nuestro debate, vamos a ver qué pasa eh, qué pasa allí, eh, María. Sí, pues bueno, como ya hemos dicho en nuestro informativo, eh, ayer los bueno, la protesta pacífica que se que quería hacerse en el Parlamento de Cataluña para impedir la entrada de los diputados para que aprobasen los presupuestos de la región, pues acabó, en, acabó con un poco de violencia. Pero empecemos diciendo que tanto en Madrid como en Barcelona y el resto de ciudades españolas se ha condenado cualquier ataque violento que salga del espíritu de protesta pacífica en torno al que se creó el 15M. Eh, imagino que tanto Antonio como Sofía habéis tenido ocasión de... De visualizar eh, estas imágenes de, de las inmediaciones del parque de la ciudad sí. en Barcelona eh, habéis podido imagino también conocer lo que ha pasado en el desahucio de Tetuán en el que intentó participar Cayo Lara a, a nivel individual eh, qué opinión os merece eh, bueno eh, aquí en Madrid el desahucio que tuvo lugar en Tetuán al que fue Cayo Lara pues la verdad es que me parece un poco patético por parte de Cayo Lara porque sí, como ciudadano individual, por supuesto que tiene derecho a manifestarse, pero aparte de ciudadano individual, es el, el cabeza de, de un partido político que está ahora en el punto de mira del Movimiento 15M, al igual que el resto, y creo que el trabajo por la lucha por, un, por, por este tipo de, de, de peticiones las tiene que hacer en la Asamblea de Madrid, que es eh, su lugar de trabajo. Eh, también sí que hay que decir que no que cualquier tipo de violencia es condenable y se condena, no, no se merece ningún tipo de violencia, pero pero creo que, que fue al escenario a hacerse la foto. Eh, aunque esto es probable, eh, quería quería matizar un poco, ¿no te parece quizás, Sofía, ya que me estás expresando esa, eh, esa visión como de patética, la de Cayo Lara asistiendo a esa a esa manifestación, a esa concentración a las puertas de la casa de este, de este señor que iba a perder su vivienda, ¿no te parece quizá que fue demasiado dura la, la multitud con él? Sí, sí, sí, sí. Creo que sí, pero bueno, creo que, que también en cierta manera es comprensible porque... porque... No era el escenario adecuado ese donde él debería de acudir y creo que la gente está, está muy cansada, está muy harta y tiene este tipo de reacción eh, quizá un poco emocional y, y visceral eh, contra él pero y por supuesto que es condenable, no se merece ningún tipo de, de violencia sí que es condenable la violencia siempre. Pero el, el movimiento 15M es pacífico y, y eso es así. Y quien diga lo contrario, lo escribía hoy el periodista José Elola en el, en el País, eh, quien diga que el movimiento 15M es violento es como quien dice que todos los políticos son unos chorizos. Eh, Antonio, sí, a, Sofía ha la... empezado por Madrid, vamos a empezar por Madrid y luego recorremos Barcelona. Sí, claro. Entonces, sí, la, mi opinión, no es muy diferente de la de Sofía, porque me parece que El, el diputado cayolara Lara um, quiere sacar tajada de todo esto, electoralmente, creo. Y es un representante de la izquierda tradicional que, a pesar de la crisis uh, aguda que pasa el país, no ha hecho mucho para... ...para mejorar las cosas y se apoya, como siempre, la, la, la derecha y la izquierda también, se apoyan en estos movimientos para después absorberlo. Y claro, yo condeno como Sofía las agresiones porque no están en el espíritu del 15M, pero claro, también los políticos tendrían que tener más atención en, en algunas cosas. Y él, vamos, ha tenido tiempo de sobra durante todo el tiempo que lleva en su cargo de plantear eh, este tipo de acciones, y si no lo ha hecho. Sí, ha eh, solo querido, como he dicho, como he dicho antes, Sofía, sacar, es, quiere sacar tajada. Sí, quedémonos con la conclusión que, bueno, más o menos quería sacarse la foto, ¿no? Como has dicho tú, Sofía, que, bueno, aunque acudiese allí como persona individual... Sí, eso eh, yo creo que queda claro Es lo que, están, lo que también lo ha intentado otras veces eh, Con su discurso eh, Y bueno, de momento creo que la manera De trabajar por, por lo que pide el movimiento No es esa Sin embargo, ayer durante las protestas Y durante la protesta contra el desahucio Cayo Lara afirmó que Bueno, que él había estado involucrado En este tipo de actos durante varios años Es lo que, el argumento que él Utilizaba para defenderse De, de las... del de las réplicas que le hacían. Sí, pero no de todas maneras me, no, no se lo niego, ni mucho menos, eh, pero creo que, que en la estrategia no ha sido la adecuada. A mí de todas formas debo reconocer que a nivel emocional eh, me ha dado pena. Eh, lo he visto del el vídeo y y yo no es o sea sí eh, seguramente ante cualquier político que fuera a hacerse la foto con, con, con los in, llamados indignados con todos eh, con toda esta gente que está colaborando eh, de una u otra manera en el 15m lo voy a mirar siempre con recelo pero eh, al ver una multitud enfurecida de esa manera incluso le, le arrojan agua le, le llaman oportunista a mí, a mí no me cae bien cayolara no me gusta su forma de hacer política Pero a mí, me, sinceramente, me dio pena, ¿eh? Sí, la, la, la, la violencia es siempre condenable, como en el caso de Barcelona. Pero, Gerardo, yo creo que este señor, como no ha hecho nada durante los cuatro, los cuatro años pasados, en que España tuvo los peores índices de, de desempleo, creo, no sé, de, de su historia reciente, entonces, ¿por qué es una provocación esta de irse allí para hacerse... Para, para hacerse la foto. Es, eso, Sofía. es el mismo caso que Alberto Ruiz Gallardón también, que fue increpado por manifestantes eh, mientras paseaba su perro con su familia. La verdad es que lo ves y dices, tú, pues mira pobre hombre, que le está haciendo su vida normal y de repente le, le acechan de esa manera. Pero bueno, yo creo que, que son actos eh, bastante puntuales y, y que bueno, que un poquito, un poquito, un poquito, porque no se lo merecen. Ellos también están haciendo bastante violencia con sus políticas y, y aparte finalmente Alberto Ruiz Gallardón ha aceptado reunirse con ellos. Por lo tanto, algún tipo de efecto ha tenido esa, esa manifestación. Sí, pero eh, seguramente el, el cauce, de nuevo pasa lo mismo, en la manifestación que se produce el, del lunes al martes, en esa madrugada, en la que si no me equivoco o si estoy bien informado, Gallardón estaba bajando a su perro en el momento en el que le sorprenden en la puerta de su casa, eh, pues hay que decir que no no era el núcleo de la protesta del 15M la que recibió a Gallardón o estaba esperando en el portal a Gallardón, sino eh, la plataforma para la organización del fe de, el, el festival perdón de la fiesta del, or del orgullo gay Pero que sí que existe algo no de ese espíritu, ¿no? algo de esa, de esa protesta, llegan en algún momento, se escucha ese que no nos representan, eh, mentiroso... Hay una serie de, de cosas que, que tienen un, un punto que ver y, de hecho, en medios eh, se está mezclando se está sí. mezclando lo que pasó el, entre el lunes y el martes en las calles de, de Madrid con, eh, con, con lo de Barcelona, con lo de Cayo Lara. Sí, bueno, y de hecho lo de, con lo de Gallardón, su hijo escribió una carta al, al país, eh, la verdad, bastante tendenciosa, ¿no? Me, llamando al movimiento 15M violento y radical y bueno, de ahí para arriba. Sí, bueno, pero también eh, yo creo que los medios han aprovechado esto, ¿no? que yo creo que han sido casos muy puntuales, que ha sido una coincidencia y que los medios han, han intentado pues eso, sacar tajada para aglutinarlos e sí. y intentar identificar... Pues, o decir que por fin sale la violencia en el 15M, para denunciar algo así. De todas formas, da un poco la sensación de que al, al, al el 15M, al abrir la, el melón de la, de la protesta política y a, al abrir el, el melón, vuelvo a repetir la misma metáfora, probablemente poco útil, eh, de, de lo que es eh, una serie de acciones concretas que pueden resultar eh, muy impactantes, entra en un juego peligroso y, sobre todo, eh, en el que se convierte un poco en el gamberro de la clase. Entonces, eh... Todos sabemos, o lo hemos vivido alguna vez en el colegio cuando éramos pequeños, que le echaban la bronca sistemáticamente a dos o tres. Yo, por ejemplo, estaba entre esos, a los que echaban la bronca sistemáticamente, pero eh, no siempre eran los culpables. A veces simplemente habían criado la fama y ya era simplemente a la primera que ocurre vamos a ir a por ellos. ¿No os pasa que no tenéis esa sensación de que el 15M... Eh, Tiene que pasar constantemente un estado moral, un, un, un examen, una revisión moral por parte de, de los poderes públicos y mediáticos eh, para, para no deslegitimar eh, sus protestas que son tan legítimas. Sí, sí, eh, es evidente que tiene que pasar por, por, esta, por este infierno de, de, los, de, de, de los juicios que hacen los medios de comunicación y todos los poderes, el sistema que impera aquí en España, también fuera de España. Y me hacen gracias también las declaraciones de todos, ahora los exponentes políticos, que, los representantes políticos que, que ahora apelan al respeto de las instituciones, al respeto de la democracia, al, al diálogo entre ciudadanos e y, y, y, y instituciones y políticos. Yo, yo no veo nunca que estos se eh, dialogan con nosotros. No, Desde luego, eso ha sido desde el principio. Se le ha exigido al movimiento, como ahora me recuerdo al inicio, que se le exigían propuestas, se le exigían eh, resultados. Le, cuando eh, la clase política hasta ahora es incapaz de, de satisfacer eh, a esta parte de la ciudadanía que está movilizada. Eh, igualmente ahora intentan dar lecciones de, de democracia Eh, cuando ellos no están dando el ejemplo, porque está claro que existe una brecha entre el político y el ciudadano abierta desde hace muchos años y que no, no son capaces de, de solucionarlo. También hoy escribía Antón Losada en el periódico un artículo eh, en el que recordaba que en 2005, en, cuando se creó el gobierno bipartito en, en Galicia, eh, Muchos militantes del PP armaron en el Congreso una entraron a golpe de gritos, de insultos y estaban más contentos que un ocho con esa actuación y ahora de repente la actuación de Barcelona la critican. En fin, es un juego sucio, por su parte, eh, con la intención de criminalizar el movimiento que porque es la única salida que tienen de criminalizar esto es eso, es a, a través de estas chispas de violencia que es, en el fondo son anecdóticas, aparte que hay infiltrados y que se ha visto que sí, son los sí, que sí, intentan claro. reventarlo y, y bueno... y Y usar eso con los medios de comunicación, que bueno que tienen un gran poder. Vamos a hablar un poco de la infiltración, María. Sí, respecto a eso que tú decías, Sofía, de que hay algunos infil infiltrados, eh, bueno hemos visto que hay un vídeo en internet en el que se aprecia claramente a un grupo de infiltrados policiales que presumiblemente habían provocado los primeros disturbios y que en el vídeo se puede ver, lo podréis ver ahora colgado en la página de Facebook de, de la radio, que acaban saliendo escoltados por los mozos de Escuadra. Creedme cuando os digo que soy muy cauto a la hora de hablar de infiltración policial, <coughs> por lo difícil que es a veces presentar pruebas al respecto. Pero este vídeo es de una elocuencia que a mí particularmente me quedan pocas dudas. Podéis consultarlo en YouTube, aunque ya han cambiado dos veces de ubicación, no se sabe muy bien por qué. De momento, el link es http www.youtube.com watchv Igual Z D S S H -X -C -I -J -X -Y. y esto es muy raro. Si tenéis que buscar el vídeo, podéis encontrar esas pruebas, eh, llamándolas por su nombre, es decir, infiltración policial en las manifestaciones del 15 de junio en Barcelona. Y el autor o el que había colgado el vídeo, el último que he encontrado, era Mr. Flaco. 082. Podéis encontrarlo así en youtube y si os perdéis eh, nosotros que siempre estamos un pasito por delante os lo hemos colgado en nuestra página web en nuestro facebook en la ventana en, en la persiana de agora sol radio podéis meteros en el Facebook de Agora Sol Radio y encontrar este enlace directo eh, a lo que ha pasado un poco porque es tan claro el vídeo Os voy a resumir así brevemente lo que se puede apreciar. Primero, se ven imágenes eh, de una concentración pacífica, en torno a las 7 de la mañana, están concentrados eh, todos los participantes en esa protesta frente al Parlamento, y eh, de repente empiezan a, a sucederse unos acontecimientos violentos. Empiezan a verse cargas policiales, y al cabo de un rato, en un soportal, eh, según varios testimonios, se empiezan a ubicar eh, una serie de, de manifestantes, o presuntos manifestantes, con un Aspecto sospechoso. Pinganillos eh, físicos esculpidos a base de gimnasio eh, y bragas para taparse la cara. Primero, de hecho, muchos de ellos están sin tapar y acaban cubriéndose a lo largo del vídeo. Y hay una regrupación de unos 8 o 10 eh, personas entre 20, 30 y pocos años que se van eh, agrupando... ...y con un cierto nerviosismo que se puede ver a lo largo del vídeo... ...y en este vídeo se acaba de la siguiente manera... ...de repente llega un grupo del, de la sección de antidisturbios... ...de los Mossos de Escuadra y se los llevan... ...quiero decir, no se los llevan detenidos... ...no se los llevan eh, por la fuerza, no hay ningún tipo de resistencia... ...sino que parece más bien que los están escoltando... Eh, ...no sé qué veracidad puedo darle a este vídeo... ...porque es lo que tiene la era internet pero os garantizo que he visto pocos vídeos en los que se vea tan clara una infiltración policial. Echarle un vistazo en nuestra página, en Agorasol Radio en Facebook, podéis encontrarlo, y en YouTube, recordad, buscad esa infiltración policial en el 15M de Barcelona. Porque, claro, esto cambia bastante, ¿verdad?, la perspectiva de lo que ha pasado en Barcelona. Sí. Si eh, sí. se puede demostrar de alguna manera mediante documentos audiovisuales que había una infiltración que no solo pretendía espiar a los, eh, a los manifestantes, sino influir en un comportamiento más violento por parte de estos. Sí, eh, ¿Tengo que hablar? Sí, sí. sí, sí. Puedes hablar. Eh. Entonces, me parece que hay un paralelismo entre la situación que es, ayer se ha vivido en Barcelona y la situación que se ha vivido también en Sindagma, porque... Ayer las, eh, las protestas pacíficas de los indignados también en griego se han, han empeorado con la llegada de los eh, llamados en griego kukulofori, o sea, en, o sea, los encapuchados, que les han visto, según testimonios de algunos eh, usuarios griegos de Facebook, hasta hablar con las policías. So, Es, es, una, es una cosa un poco, un poco rara esa y de eso se habló también en las revueltas sociales en el diciembre del 2008 que algunos de los, estos encapuchados que iban a, a robar hasta en, en las tiendas o hacer acciones violentas contra los bancos así eran policías encubiertos, hay muchas voces que dicen eso entonces no, es solo la, los, no son solo los acontecimientos de Barcelona en que esto se verifica, lamentablemente es una cosa un poco más internacional L Perdón, Sofía Sí, también hay eh, se piensa que, que el movimiento al no tener líderes, eh, pues es más fácil de, de reventar por dentro a través de, de este tipo de grupos ya infiltrados o otras personas eh, o grupos violentos que quieran eh, usar este movimiento para pues eso para deshacer su fuerza con él, y claro, al no haber líderes eh, pues no se puede decir no nos representan, o sí o no son parte del movimiento, o ¿O qué pasa con, con, con este tipo de, de de asuntos? De todas formas, eh, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Barcelona, teniendo en cuenta además que pues existen por lo menos indicios de una infiltración policial que pretendía hacer estallar esa, esa hoguera de una revuelta eh, social a gran escala para permitir así o legitimar una actuación policial más dura, eh, hay que decir que lo que pasó ayer en Barcelona, eh, pongamos por favor en, en, entre corchetes lo que voy a decir, Pero lo que pasó ayer en Barcelona no fue eh, no fue una, una, una rebelión en masa, no fue un, una gran batalla campal. Eh, podría ser calificada de una escaramuza eh, Es el hecho de que, de que este movimiento ha sido en todo momento no violento lo que hace, lo que condiciona el hecho de que lo, que, lo de ayer se esté magnificando tanto. ¿no? Claro. Claro. Es decir, ayer, con la sospecha que tenemos de que se infló la manifestación para que la policía pudiera inflar a palos a los manifestantes, eh, no ocurrió esto. O sea, hubo una serie de escaramuzas, hubo una serie de actos violentos, hubo un poco más de crispación, pero lo que pasó ayer en Barcelona, no estamos hablando de lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en su día en Seattle en la, en la reunión del FMI, lo que ha pasado en Génova en su momento, lo que han pasado en los diferentes... Estos llamados antisistema que iban incluso eh, con armaduras a las manifestaciones. Sí. No, ha habido uso de, de sprays y, y piedras, hubo piedras. Sí. Eh, y bueno, eh, desde luego que es condenable cualquier tipo de violencia, como íbamos diciendo todo el tiempo. Pero por eso es muy curioso que, que Putin siga calificando lo que pasó ayer de guerrilla urbana, cuando el único que ha sido violento hasta ahora, o el más violento, ha sido él. Y también es curioso cómo Rajoy, incluso Bono, eh, siguen alentando a que las fuerzas de seguridad usen eh, su poder para, para acabar con, con los manifestantes del movimiento 15M. Bueno, eh, ¿por, qué no dicen los, eh, ¿por qué no hacen los mismos? Yo me pregunto porque... No, Si sí, reclaman ese castigo Contra los manifestantes Que supuestamente hacen Cometen acciones violentas ¿Por qué no reclaman el mismo castigo Contra sus diputados Que eh, son culpables de casos de corrupción Vemos Mercasevilla vemos, eh, vemos casos de, de la Junta de Andalucía O de las, eh, de, de las contrataciones de las contrataciones En Andalucía O en el caso Gürtel eh, Esto no es violencia Ahora que estábamos hablando de que, bueno, y que estamos recalcando de que esto fue un acontecimiento puntual, eh, y a anecdótico, vamos a ver si podemos escuchar un corte en el que se puede apreciar el intento de autocontrol por parte de algunos de los manifestantes que apostaban ayer frente al Parque de la Ciudadela. Bueno, vamos a hacer lo mismo que está haciendo, ¿Qué vas a escupir a la gente? No, no le dejes en. A que nosotros pedimos respeto como personas. Bueno, Veíamos aquí cómo miembros del Movimiento 15M de Barcelona estaban eh, estaban intentando mostrar que, que no se puede utilizar la violencia y que y en, estaban intentando, intentando hacer que esta gente que sí que la había utilizado pues, entrase en sus cabales. Que, ¿Cómo lo podemos valorar esto? Pues eh, yo creo que, que se valora diciendo que los episodios violentos que ha habido durante este movimiento son aislados y que el mensaje de pacifismo es el que se va a imponer porque es así y que el movimiento 15M va a seguir teniendo peso porque su discurso es la crisis y la crisis eh, sigue acrecentándose y, y las protestas van en contra de eso, va en contra del pacto del euro el próximo domingo, ayer en contra de de la aprobación de los presupuestos eh, tan severos que aprobó el parlamento y, y bueno que el movimiento simplemente está evolucionando ya no están acampados han pasado, hemos pasado a otra fase y, y que esta fase es seguir protestando de diferentes maneras eh, yo creo que es un poquito en plan estamos ahora como el cobrador del frac ¿no? yendo detrás de los políticos eh, para que sigan reaccionando y si no les gusta pues se tendrán que aguantar y tendrán que asumir eh, consecuencias claro Y, eh, ayer se protestó contra los recortes contra que, que, que estos recortes que se producen sobre todo por una, por una mala actuación de ellos mismos no, son, no, no somos nosotros los ciudadanos que tenemos que pagar la deuda como siempre digo también a los compañeros griegos no, no, no somos nosotros porque ellos han, han gastado todo nuestros impuestos en por ejemplo Qué sé yo, en proponer, en, en, en, en proponer las embajadas de Cataluña del exterior, como, como, como he tenido noticias de eso, o también se querían gastar hasta aquí el, los, el dinero para proponer unos, unos Juegos Olímpicos que Madrid, no, no porque no tenga estructura, ¿va? pero su estabilidad económica no puede albergar además, son, como lo, yo los he vivido son deleterios para, para el país no, Nada más es que las tres ciudades de las que estamos hablando en esta en esta mesa abierta sí. tienen su propia relación más o menos traumática con las Olimpiadas Barcelona en el 92 eh, Atenas en el 2004 y, y bueno, ese Madrid sempiterno olímpico mm. que probablemente nunca acabe por Por, Esperamos que no. <risa> por, por colar. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por acompañaros con vuestros análisis, con a vuestras vosotros. interesantes opiniones. Os despedimos gracias. hasta el martes eh, y recordad, una vez más, vamos a hacer autopromo, Sofía, de 5 a 7 el martes que viene... ¿Qué gran acontecimiento vamos a tener aquí en Radio Aguasol? Pues sí, el próximo martes a las 5 empieza el circo, el circo romano, donde aparecerán eh, cada martes una serie de gladiadores que entrarán a la plaza eh, a luchar contra los leones. Así que esperemos que, que sea un espectáculo para todos. Pues muchísimas gracias a los dos y esperemos que esos leones no sean los leones del Congreso.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 Making decisions of what we should think It's something very concrete It's you and me creation really comes out of imperfection Since you came out of a striving and frustration I won't decide our isolation I won't decide the intention The intention The intention ahora sí, tenemos la ocasión de saludar a Laura Sacristán, cantante de Goimamba. Buenas tardes, Laura. Hola, soy Lain de Goimamba. Un placer colaborar con un poquito de reggae, que al fin y al cabo es amor y unidad para todos. El tema Gobón habla de continuar con la lucha, la lucha de conciencia. Un saludo para todos. Eh, Laura, es un gran placer contar entre nuestra música libre, la música que estamos emitiendo aquí en Radio Gorasol, a este grupo, Goimamba. Eh, que la verdad es que lleváis ya unos años dando, dando cera, ¿no? Llevamos tres añitos ya, olvidándonos aquí en la gran ciudad de Madrid, pero bueno, largo camino nos queda todavía. Ya tenéis los dientes de leche, ahora ya solo queda mudar la dentadura para darle un buen bocado sí. al mercado musical. Y ponerse todas las caries, los empastes y todo eso aquí estamos encantados de teneros eh, de tenerte a ti y eh, ya sabéis que tenéis un, un, que esta es vuestra emisora y que cuando queráis podéis eh, veniros aquí para hablarnos de música o de esta sociedad que está cambiando aunque sea su mentalidad muy bien, un placer para mí la primera, muchas gracias un besazo para ti Laura y despedimos y seguimos en La Persiana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 Pues hoy en nuestra sección de Indignados por el Mundo contamos con Pau, que está en Valencia, que siguiendo el movimiento 15M desde allí. Y como todos sabéis, hoy en Valencia ha habido una concentración en frente de las Cortes durante el proceso de investidura del presidente Francisco Camps. Buenas tardes, Pau, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues, ¿por qué no nos cuentas qué tal ha ido la concentración de hoy? Pues la verdad es que la manifestación ha ido genial. Ha sido pacífica, como todos los actos. Que, que estamos haciendo y ha estado marcado prácticamente por bueno por las actuaciones espontáneas de los payasos, hemos estado coreando uh -huh. también canciones infantiles, que hemos cambiado las letras, eh, hemos hablado de la corrupción, uh -huh. en la que hablábamos de la corrupción y oh, ha sido bastante pacífica. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Ha habido mucha gente? ¿Habéis tenido buena aceptación? ¿Ha habido policía? No sé, cuéntame un poco de cómo ha ido el ambiente por allí. Bueno, la verdad es que había un dispositivo policial, estaba todo vallado, eh, no hemos podido acceder, por supuesto, al escort, uh -huh. y, pero no ha habido ningún incidente con la policía, para nada. Ellos han hecho su trabajo y nosotros el nuestro, de manera pacífica, eh, recalco. Uh -huh. Y prácticamente la verdad es que ha estado muy bien, porque bueno el arte, el arte eh, de los payasos, sobre todo... Eh, han sido los que han tomado un poco la palabra, ¿no? Y hemos estado todos sentados, eh, coreando incluso, como he dicho antes, canciones infantiles, ¿no? Uh -huh. Era A nuestros políticos, que hoy eh, tengo que recordar que, que se investía a un presidente eh, que está imputado por corrupción, uh -huh. ¿no? Y estamos a poniendo de manifiesto eso. Uh -huh. A eso iba, Pau, porque, bueno... Eh... Llevábamos desde el 15 de mayo protestando contra políticos corruptos en las eh, políticos corruptos e, in, e imputados en las listas electorales, pero el 22 de mayo Francisco Camps volvió a ser elegido. ¿Cómo valoráis eso? ¿Qué actuaciones habéis estado haciendo en contra de eso desde la acampada y desde la no acampada ahora allí en Valencia? Pues bueno, aquí bueno aquí bueno hemos ido ya dos veces a a las cortes. Eh, una cuando fue la toma de posesión y con la con, con la investidura hemos estado también en, en el plenario donde nuestra alcaldesa eh, tomó juró posesión de su cargo y bueno se están haciendo un montón de actos denunciando pues que evidentemente tenemos son muchos los imputados por corrupción y, y claro hay que poner de manifiesto esto siempre desde el pacifismo porque somos un movimiento pacífico y, bueno, estamos denunciando esto continuamente, ¿no? Sí, además hoy en, en el debate de investidura, Camps ha dicho ha lanzado una propuesta de reformar la ley electoral valenciana, una propuesta que se llevaba haciendo desde el 15M, lo que resulta bastante irónico. ¿Cómo, cómo habéis tomado esa noticia? Yo, sinceramente, lo acabo de recibir ahora. ¿Sí? Sí, lo acabo de recibir, lo acabo de recibir ahora, pero la verdad es que me sorprende Porque, claro, el, ellos serían los primeros afectados. Me parece irónico. Irónico y hipócrita, vamos, sí. por su parte. Uh -huh. eh, vamos, yo, por una cuestión de honestidad, si estuviera eh, imputado por corrupción, no no me presentaría a un cargo. A un cargo de representatividad uh -huh. política. Y menos pediría una reforma electoral. Bueno, eh, creo que sobran las palabras. Sí. Y bueno, eh, más allá de lo que ha ocurrido hoy en las cortes de vuestra concentración, bueno, pues nos gustaría también saber un poco cómo comenzó, cómo tomasteis el guante de, del 15M allí en, en Valencia. ¿Cómo empezó? Bueno, empezó como en toda España con la manifestación del 15M y bueno, estuvimos muy pendientes de, de vosotros esa noche mágica, eh en la que acampasteis, uh -huh. todos los madrileños, esos valientes, uh -huh. y vimos los desalojos y, nos, y a través de un evento en Facebook vinimos aquí eh, en solidaridad con vosotros. Uh -huh. Y bueno, y ha, sido ma y ha sido mágico, porque poco a poco se fue uniendo gente a las asambleas, eh, al principio nos, nos regaban, uh -huh. no, nos, cada dos horas venían y nos echaban de la plaza regándonos, y pero hasta que fue todo un boom una explosión de gente eh, bueno y ahora poco a poco nos hemos ido diversificando a los barrios uh -huh. hasta que hoy pues hay un debate abierto en la asamblea uh -huh. sobre el futuro y de la acampada y propuestas del movimiento y mejora del movimiento uh -huh. claro porque una y vez es, porque sí. vosotros habéis levantado la acampada también verdad no no no estamos acampados seguís acampados ...y seguimos acampados. ¿Es una cosa indefinida o vais a eh, votarlo en la Asamblea General en los próximos días? O... Eh, en este ruido, que hoy, supongo que oís de fondo... ¿Sí? Es, la, ...es la Asamblea Ajá. y la Asamblea en este momento está decidiendo... ...si nos vamos, nos quedamos, cuáles son las propuestas de futuro de la acampada... ...y no sé, supongo que en, en, un mom en, un, en unos momentos se decide el futuro de si nos vamos, nos quedamos o, o qué va a pasar. Uh -huh. ¿Cómo? Tú personalmente ¿Cómo como, como Pau nos puedes dar una, una opinión sobre qué crees que cuál es el camino que tiene que tomar este movimiento a partir de ahora, concretamente en Valencia. Yo personalmente y a título personal, bueno todo uh -huh. esto lo hablo a título personal. Que quede claro. Eh, desde, a que quede claro, desde el primer momento. Eh, Yo soy partidario de que la acampada debe continuar, uh -huh. debe continuar y debe empezar, porque cualquier asamblea representa a los asambleados, da igual que seamos 500, 600 que, que en una asamblea. Uh -huh. Entonces, yo no me siento capacitado para decirle a nadie que se quiera quedar, que se vaya. Si la plaza, si para por algo me gusta a mí la plaza 15 de mayo, es porque es, una plaza de, es, es la plaza de las libertades individuales. Uh -huh. Entonces, eh, no creo que sea, no me creo en poder para decidir sobre la gente que se quiera quedar. Uh -huh. En todo caso lo de eh, decidiréis que, en la asamblea, claro. Claro. Mm, sí, eh, el problema, bueno, yo creo que las, las plazas, en este caso la plaza, se debe convertir en un punto neurálgico de coordinación y globalización de las propuestas locales que surgen en los barrios. Uh -huh. Y quien se quiera seguir asambleando aquí y se quiera quedar, pues perfecto. Uh -huh. No sé, no, decir, no entiendo el conflicto de irse. Es un, una opinión totalmente personal. Uh -huh. De acuerdo, Pau, pues te agradecemos muchísimo que hayas respondido a nuestra llamada desde La Persiana y os mandamos muchísima fuerza desde aquí, desde Madrid, para que sigáis con el Movimiento 15M allí en Valencia. ¡Fuerza Valencia! Un abrazo. <risa> un abrazo a vosotros también y mucho ánimo para ir por Madrid. Hasta luego, gracias Pau revolución binaria vamos ahora con los unos y los ceros de esta revolución que estalló un día en internet, María hoy no vamos a hablar tanto de redes sociales vamos a hablar de ataques cibernéticos la página web de la agencia central de inteligencia, más bien conocida como la CIA, CIA. fue atacada. CIA. CIA luego hablamos de inglés Sí, luego tenemos la sección de inglés. Fue atacada la tarde del miércoles por un grupo de hackers llamados Lul Security. Ellos mismos se han, reivindicado, han reivindicado el ataque a través de la red social Twitter. LulSec, que también es como se hacen llamar, es un grupo de piratas informáticos repartido por todo el mundo y el ataque se llevó a cabo a las 6 de la tarde en la costa este. Durante varias horas no se podía acceder a la web del servicio de, San de inteligencia de los Estados Unidos desde lugares como bueno, desde Nueva York hasta San Francisco y también desde Bangalore, en India o en Londres. Eh, LULSEC ha desfigurado la web, publicando información personal sobre clientes y administradores del sitio, pero los analistas de seguridad han intentado rest, eh, restar importancia a este hackeo, alegando que su única intención era llamar la atención. Al parecer, los datos y documentos confidenciales no han sido robados, pero aún está por confirmar. Este mismo grupo de hackers irrumpió en la web del Senado de los Estados Unidos la semana pasada y dio a conocer los datos robados de este cuerpo legislativo. Además, as, han sido los autores de otros ataques informáticos como Sony, News Corp y la web de televisión pública del país, PBS. Wikileaks, de, lo que, de los que os hablábamos en nuestro informativo, que, y que el año pasado difundieron miles de cables confidenciales de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, han celebrado el ataque. Bueno, y no podemos despedir la revolución el, la sección de revolución binaria de esta semana sin decir que este domingo se celebra una nueva manifestación ya conocida como el 19J y que como podréis entender desde el inicio de este, como desde el inicio de este movimiento, pues las redes sociales están ardiendo. Y vamos a recordaros también, eh, en este momento que está abierto a lo, a lo revolucionario y también a lo binario, Que tenéis el Twitter del programa. María, ¿nos lo recuerdas, por favor? Sí, arroba Agorasol Radio. Y que también tenemos un Facebook. El Facebook es Agora sol Radio también, lo, y, lo buscáis ahí y lo encontráis. Y que tenemos un email propio de La Persiana donde podéis mandaros mandarnos vuestras opiniones, vuestras sugerencias y recordad que tenemos una sección en marcha que intentamos poner en funcionamiento pero que no, no podremos funcionar hasta que nos empecéis a mandar vuestras eh, vuestras columnas, que es esta columna abierta, esta forma de, de que vosotros seáis nuestros opinadores. Uh -huh. María, ¿cuál es el email del programa para que nos puedan mandar información? La persiana.com gmail.com Y antes de despedir Revolución El Minario, vamos a hablar un poco de feedback, porque nuestros oyentes están mirando aquí nuestro Facebook y que sepáis que a dos personas les gusta el vídeo de los infiltrados en la concentración de Barcelona. Bueno, hemos conseguido dos me gusta. El día que alguien eh, comente, ya eh, no, sé, no sabré yo si abrirme las venas o irme a celebrarlo lo antes posible a alguna de las calles adyacentes. Hacemos un llamamiento aquí para, por la salud de Gerardo. Bueno, o por, por la buena salud de Gerardo. Vamos a seguir ahora porque tenemos a un compañero recién llegado con noticias fresquísimas sobre esa marcha multitudinaria que se va a producir. Eh, buenas tardes, perdona, ¿puedes presentarte para nuestros oyentes? A ver, soy Diego y he estado trabajando habitualmente en, el en la comisión de extensión. Y la comisión de extensión ha programado un gran sarao a nivel nacional, ¿para cuándo? Pues va a ser durante prácticamente todo el mes a partir del día 19, que sea la, la manifestación que tenemos aquí en Madrid, y hasta el día 23 de julio, con L, eh, tendremos, a no sé todavía el número, eh, pero por lo menos de momento tengo movilizadas a 20 ciudades que tienen previsto venir a Madrid para el día 23 de julio. De Barcelona solo puedo decir que de momento, según me han informado David, que es el compañero que tenemos allá, van a Salir, de momento, 200 personas. El problema es que no sé cuántas se pueden unir por el camino. Entonces, eh, vamos a ver si nos podemos poner en situación. Desde los distintos puntos cardinales eh, de esta nuestra península ibérica van a salir eh, marchas con Destino Madrid, una especie de cruzada pacífica para pues... llegar al epicentro de la Spanish Revolution y expresar un sentimiento de unidad, ¿no? Bueno, matizo lo de epicentro de Spanish Revolution porque es epicentro de la península ibérica, entonces es el lugar más cómodo como para venir. Vamos a ver, el planteamiento que tenemos son seis marchas, eh, son seis rutas, está la ruta del este que viene desde Valencia, eh, sale en el día 20... La ruta extremeño-portuguesa, de momento vienen Badajoz, Cáceres y Mérida, pero bueno, al ser extremeño-portuguesa posiblemente venga alguien de Portugal, o sea, que bien apuntabas cuando decías que era ibérica. Eh, la ruta noroeste, que tiene la multi... va a ser bastante multitudinaria porque vendrá gente de Acoruña, Ourense, Vigo, León, Gijón y Zamora. Voy a hacer una salvedad aquí. que Esto sería una especie de camino de Santiago al revés. Sí, <risa> más, más o menos. <risa> eh, también tenemos la, la ruta nor, nororiental, que viene de Barcelona, que confirmados de momento parecía que iba a haber 200 personas. Ellos salen el día 25. La ruta norteña, que de momento se han sumado Donosti, Logroño y Soria. Posiblemente bajen de Donosti, eh, queden en Logroño y acaben en Soria y de allá vengan todos juntos. La ruta sureña que salen de Cádiz, que los pobrecillos están quejándosenos por los 40 grados que van a tener que soportar de temperatura andando durante casi 30 días. Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga. Esa es, de momento, la participación que tenemos. Lo que queremos abrir, sobre todo, es gente que se quiera unir de manera voluntaria a esta marcha, porque hace falta mucha gente que ayude a, a estos caminantes más que nada sobre todo si cobijo, se cobijo alimentación, co alimentación agua, una buena ducha sobre todo, quizás. agua sobre todo, masajes para dar descanso a la gente vamos a ver, yo tengo claro que lo que primero en cuanto a prioridades lo más claro es agua, comida y descanso, hay que tener muy claro el descansar son 30 días recorriendo una media de 22 kilómetros diarios para hacer un total de 600 kilómetros bueno, 600 más o menos es la media Y, y bueno, eh, habrá que venir descansados y lo que tengo claro es que el día 23 de julio tenemos que tomar, David me decía y me parece fantástica la, la matización eh, tenemos que tomar las plazas, los parques y si se hace falta, hasta las macetas <risa> eh, si queréis más información la página web que hay de momento habilitada se eh, en http dos puntos, barra barra, sin tres W marcha popular indignada .wordpress.com La repito otra vez, es http dos puntos barra barra marcha popular sin las tres www.wordpress.com Y de momento todavía no se han habilitado ni Facebook ni, ni no. blog desde esa página web, pero se habilitará y lo que tenemos que estar es al tanto para ver cómo recibimos a toda esta gente para darles nuestro apoyo diario y sobre todo lo que tengo claro es que si se puede ayudar, se puede ir un fin de semana a echar una mano hay que ir a echar un fin de semana una mano los que tengan trabajo, si se puede ir desde aquí directamente y decir mira, me apetece irme a La Coruña y salir con ellos en plan infraestructura, infraestructura, porque una de las cosas que tengo clara es que Durante todos los días, en cada pueblo en el que paren a descansar, van a hacer una asamblea y todas las aportaciones, ideas, creo que deberían ser debatidas en una asamblea general aquí en Madrid. Entonces, de cierta medida, eh, bueno, corrígeme si me equivoco, pero además de, de que el propio movimiento... Eh, vaya haciendo asambleas a su paso, uh -huh. eh, vendrá a ser una especie de didacticismo, ¿no? En las zonas sí. más rurales de España, que puedan estar un poquito más desconectadas de todo lo que está pasando en el 15M o en todos los eh, movimientos sucesivos, pues eh, será un poco de didáctica, ¿no? un poco como lo que hacía Lorca con la barraca, pero con el movimiento asambleario eh, sí, ibérico. El, el planteamiento que me comentaba David, que es realmente quien ha movido todo esto, yo solo canalizo la información... Eh, el planteamiento que tiene David y se puede ver en la página web es hacer una experiencia a nivel asambleario popular en todas las ciudades pequeñas que no han tenido la oportunidad de conocer lo que ha pasado realmente en Madrid y que se aporten ideas, se aporten todo lo que nos pueda servir para seguir con este movimiento. Una de las cosas más bonitas también que me comentaba David es eh, tratar de canalizar esas ideas y Simbolizarlas con una semilla que se pueda coger en cada pueblo y hacer aquí en Madrid como centro de reunión. Pero yo sigo repitiendo, no somos el centro del movimiento, es centro de reunión porque es el centro de la península, no por otra cosa. Bueno, pero Cuando le llamé antes epicentro, también hay que tener en cuenta que la chispa ardía aquí, aquí primero. Eso está claro. Y esto, como madrileño de pro, ya te digo yo que me enorgullece. Bueno. <risa> eh, a mí, como madrileño afincado pero nacido en Logroño también me enorgullece. Pero es lo que te comento. Una de las cosas que tengo claro es que todas esas ideas, todas esas semillitas de ideas, sería fantástico poder generar aquí un huerto que simboliza la tierra, simboliza el trabajo de esas miles de personas que puedan venir. De momento además es que, lo repito, sé cuántos pueden llegar a empezar, no sé cuántos pueden llegar viniendo aquí a Madrid. Tengo claro que he tenido que hablar con legal para ver cómo narices coordino una entrada de mil dos mil tres mil personas en las carreteras de Madrid. Tendremos que cortar carreteras, pedir hasta cordones policiales que nos asistan. Eh, hay que decir que aquí en el estudio podéis ver eh, la cara de, de lo que se me viene encima <risa> que tiene el compañero. Es que liter literal, pero no es lo que se me viene encima. Yo creo que es lo que se nos viene encima a todos los madrileños porque tenemos la responsabilidad... Y ya te he dicho, yo no soy madrileño, pero tengo la responsabilidad como madrileño de que esta gente llegue, que esta gente se sienta querida por este movimiento aquí en Madrid cuando llegue. Eh, una duda que me asalta y que me está redoblando en la cabeza... Eh, si no me equivoco, hay otra gran concentración eh, en Madrid por esas fechas. Lo que pasa es que me gustaría confirmar exactamente cuándo, cuándo son las juventudes eh, cristianas que se reúnen aquí en Madrid. No lo tengo claro. Eh, ¿Puedes mirarlo, María? En lo que es estamos en agosto, hablando? yo creo. ¿Es en agosto? Uh -huh. Bueno, entonces igual quizás no haya esa... Porque entre las iglesias y los colegios públicos, acogiendo a los cristianos de todo el mundo que van a reunirse aquí en Madrid y, por otro lado, todos los madrileños... Eh, Mal, ma, mal o bien llamados, indignados eh, dando su red de apoyo a todos los que eh, vayamos recibiendo desde todos los puntos cardinales, pues se va a producir aquí en Madrid vamos, seguramente la mayor acogida de la historia que hayamos vivido Una de las cuestiones que estábamos planteándonos hoy cuando hemos empezado a, a trabajar en la propuesta aquí desde Madrid para esa acogida es lanzar la propuesta creo que voy a ser el primero que la lanza ha surgido hoy Es, eh... Atención primicia, esto, me, esto nos gusta, <risas> orejas que escucháis Vamos a tratar de lanzar la propuesta de acoge un marchante Podría ser interesante que todas las personas que quieran acoger uno o dos marchantes en su casa El fin de semana del 23, 20, 23 de julio Puedan acoger un marchante Creo que la experiencia puede ser muy interesante Sobre todo por ver esas experiencias, esas historias esos cánticos que se pueden haber generado en cada marcha, en cada ciudad en cada... todo, o sea mmm... me ha caído esta idea, realmente yo estoy orgullosísimo de David, que ha sido el que me la ha trasladado de, de Sabín, que me la ha trasladado desde, desde, desde mi comisión, desde Extensión pero realmente es, es una idea preciosa Es una idea maravillosa que enraiza un poco con esa tradición quijotesca que si algo tiene todo este movimiento es que es eh, tan idealista, tan tan convencido de lo que hace, que es capaz de recorrerse una España en la que apenas hay una sombra. Hay que reconocer que los del sur tienen un mérito particular, porque van a tener un par de olivos en el camino para, para echarse un rato, y, y un camino muy duro por delante. Desde aquí desde la persiana y también creo poder hablar en representación de todos los miembros de Agora Sol Radio vamos a seguir muy muy atentamente lo que, pase, sí, lo que pase en esta marcha y también te digo una cosa que desde extensión si nos podéis facilitar teléfonos de gente que esté dispuesta a entrar en el programa estaremos encantados de escuchar ese transcurso y de saber que nos pinten un poco eh, ese país en la mochila que nos vamos a traer Para, lleno de propuestas para debatir aquí en la gran Asamblea de Madrid. Tranquilo, que eso lo vamos a tratar de coordinar. Y otra cosa de las que quiero insistir mucho es que se necesitan voluntarios que quieran agarrar su petate y plantarse en Vigo, en Soria, en Córdoba, en Cádiz, apoyando a la gente de Cádiz, aunque sea como masajistas, como dinamizadores de asambleas, que harán falta, como cocina como grupo de alimentación, que creo que aquí ha tenido una labor que habría que reconocerla siempre, y, y como incluso, no sé, respeto. O sea, yo creo que cualquier persona que quiera disfrutar de esa experiencia puede hacerlo, y aunque solo sea una etapa, un fin de semana. Hemos dejado ya en, en la carpa de información eh, los contactos de las diversas ciudades para que se puedan poner en contacto ya directamente con ellos. Ya lo habéis oído, Regita, se necesitan voluntarios que pasen eh, su indignación por todo el territorio nacional eh, entre el próximo 19 de junio hasta el 23 de julio, donde será el, el gran encuentro en Madrid y si me escucháis desde alguna parte del camino, que sepáis que necesitamos vuestras casas, vuestras duchas, un poquito de comida, un poquito de aliento y sobre todo que os ruináis y recibáis como se merecen a esta panda de Quijotes que van a recorrer el país eh, desde todos sus puntos cardinales. Muchísimas gracias. María, ¿querías decir algo? Sí, eh, quería recordar a nuestros oyentes eh, la dirección de, del blog que vosotros habéis habilitado para que todo aquel que quiera tener información pues pueda acudir a él. Repito, lo ha habilitado David, que es que lo realmente estamos viendo desde Barcelona, es una propuesta que nos ha llovido. HTTP, dos puntos, barra, barra, Marcha Popular Indignada, Repito, http dos puntos, barra barra .wordpress .com. pues muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en La Persiana, dándote a ti y a todos los miembros de Extensión, pues un, un caluroso aplauso asambleario que te va a recibir y que va a recibir a todos esos manifestantes aquí en Madrid. Seguimos en La Persiana. La Persiana. Llegó la hora de partirse el culo, de dibujarse una sonrisa en la cara, de alegrar un poco los siempre sufrientes espíritus con esta desenfadada sección. Pero antes de empezar a reír, como colegiales en primavera, recibamos la siempre inquietante visita del profesor Ochoa. Aunque esta vez está muy lejos de aquí, concretamente en la estación espacial. Profesor Ochoa. Nos escucha, profesor. Sí, sí, os escucho. Os escucho os escucho un poco con eco, pero os escucho. Eh, igual no era el eco, igual es que estaba hablando con, con Tonillo. No, es la gravedad. Ah, estás ingrávido. Estoy ingrávido en los aires. Qué gran placer escucharte, eh, escuchar al profesor que nos, va, que nos está... ¿Por qué se ha subido a la Estación Espacial Internacional? ¿Me lo puedes explicar? Porque me apetecía. Ah, pensaba que era para estar más cerca de los astros. También, también porque así era mucho más mucho más cercano y podía tratar mucho mejor los temas con ellos, que quería abordar. ¿Qué temas han abordado en su reunión con los astros? Pues nuestros pasos a partir de ahora. Hemos hecho una asamblea entre los astros y yo y un poco ver qué, qué decisiones vamos a tomar de aquí en adelante. Ajá. Y de momento, imagino que le habrán chivado la predicción eh, astrológica para todos los 13 signos zodiacales. Por supuesto, como siempre. Adelante. Como siempre. Empezamos con Aries. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Todos los indignados no son policías, que digo, violentos, ni todos los políticos son corruptos. Eso sí, se roba más que se pega. Segundo signo. Cáncer. Cáncer. Los bancos. Pero qué orden tan raro lleva usted. El mío. Ah, cáncer. Los bancos. Ah, los bancos. Ya, ya está. Ya está. Se sí. Seguimos. Libra. Sí o qué. <risa> sí o qué es la predicción para el signo Libra. Y continuamos. Capricornio. Ring, Ring, ¿quién es? No está. Muy bien, Capricornio, es tenerlo en cuenta. Ring, Ring, ¿quién es? No está. Tauro, Epi y Blas son simpáticos, pero siempre parece que han hecho algo malo. ¿Por qué? No sé, me parecen sospechosos siempre. Debe ser por el tono confidencial. Ese Blas, Epi es como más... Hola, ¿qué pasa? Sería como Epi, acabo de bajarme a un tío en el callejón Tenemos que esconder el arma Sí, y los dineros y las drogas <risa> Vale, continuamos con la previsión Leo Lion Y alguien gritó, no va más No va más, seguimos con otro signo Escorpio Escorpio Acuérdate de nacer Muy, muy claro. Gráfico y diáfano para todos los escorpio. Acuera, que se acuerden de nacer. Y continuamos. Acuario. Acuario. Pecera. Muy bien. Apropiado. Seguimos. Géminis. O, ojo, que este me toca de cerca. La, la, peligro. La lambada vuelve. Tiene toda la razón. Y continuamos. Virgo. Cómete un higo o un pepino. De los... Eh, de los que cada uno quiera no voy a entrar ahí sí, Pero está hablando de higos o pepinos literales de, No sé, son, son los astros Los, los astros lo dicen de, así Y cada, cada uno cual que entienda como pueda Tú eres un mero vocero, ¿no? Sí, yo soy un mero canal Poseído por los astros, el profesor Ochoa continúa con su predicción Sagitario, si no me equivoco Efectivamente Gallardón, ya eres como la obregón. Ahora a programar del corazón Esta es la predicción de Sagitario Hará los posados, Gallardón Eh, esperemos que no, pero nunca se sabe. Eh, igual podría tomar una cosa buena del Obregón que es depilarse las cejas Y continuamos con Pistis. Eh, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? O lo que es lo mismo, Ramoncín si no sabes cantar, ¿para qué Anir van a copiar? <risa> <risa> ¿Y qué pasa con Mamut? Mamut, Mamut el, sí, el décimo, Para que no nos escuche Decimotercer signo eh, Descubierto en su investigación Astrológica y astronómica Por el profesor Ochoa ¿Qué dice de Mamut la predicción? COE y sindicatos son como los inventos de la teletienda No funcionan pero pagamos por ellos Ajá, muy interesante Atentos, mamuts Habíamos quedado que Rajoy era mamut Rajoy ¿verdad? era mamut, sí eh, y, y, y yo creo que los payasos de, la C, de C y Oe eh, Tienen que estar también Yo creo que C puede ser mamut Pero Oe eh, no lo sé, ¿eh? OE eh, no tiene nada de pinta de mamut. A mí, no sé, Ochoa. No, no yo, yo creo que, que no son mamut ninguno de los dos. Vale. Y vamos a seguir ahora porque no solo está ahí en la Estación Espacial Internacional eh, para escuchar más de cerca a los astros, sino, si no me equivoco, está con una investigación crucial sobre una secta, una logia que nos controla desde hace siglos. La guasonería, ¿verdad? Sí, no es una secta. O sea, es el poder. El poder en la sombra. El poder ah, guasón. Guasón. Los guasones. Los guasones con W. Guasón. Ah, de, de guasón. Guasón. Es importantísimo. Eh, se habla mucho de otro tipo de organizaciones, como los masones. Los illuminati. Los illuminati. Los, los Roqueros. Mmm, las, las señoras mayores. Es, eso es. Eso es. La gente que le gusta comerse el yogur y luego chupar la, la tapa. Los que tiran la cuchara a la papelera y el yogur al fregadero. Claro, cada uno, pues eso. Pero las que verdaderamente dominan el cotarro son los guasones, desde hace muchos años. ¿Cuántos años? Pues desde que nació el hombre. O sea, estamos hablando, pero desde que nació el Homo sapiens sapiens o desde que empezó a haber indicios de evolución. ¿Los primeros primates ya eran guasones? Eh, es que claro, estamos entrando en un terreno porque los guasones no creen en la evolución <risa> los, ¿Los guasones? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se explica nuestra presencia eh, sobre esta esfera? Por mutaciones Mutaciones Mutaciones, mutaciones Mutaciones ¿Sí? que surgen de diferentes seres vivos Que van mutando No evolucionando, ¿eh? Mutando Mutando eh, Es como una cosa espontánea, ¿no? Sí, efectivamente un, un elefante se levanta un día y se convierte en ballena Eh, no, eh, no así de rápido, sino primero hay un primer estadio en el que a lo mejor mantiene la trompa y una cola de ballena. Poco a poco, ¿no? Claro, y van formando así. Esta es la, la, la visión antropo antropomutacionista de los guasones. Efectivamente. Y, y bueno, y, y explíqueme un poco, ¿cómo funciona la guasonería? Pues la guasonería funciona a través, bueno, principalmente la guasonería funciona a través de los astros, eso es importante saberlo. Profesor Ochoa, ¿qué nos está contando? ¿Hay una... ¿Es usted un guasón? Eh... No puede hablar. No, no se lo puede decir. No puede hablar. No se lo puede decir todavía. Pero, pero ya se ha descubierto. Eh, no, no, no puede hablar. Venga. No, no, no, no, Breaking no. news. No, no, no. Nosotros no creemos que el profesor Ochoa sea un guasón. Guiño, no, guiño, guiño, guiño. No, no. Tirón, tirón, tirón. No, porque si no, no estaría aquí. Estaría dominando el mundo. Estaría dominando el mundo y no aquí hablando por un en, micrófono. En la Estación Espacial Internacional. Claro. Claro, pero es que he tenido que ir a investigar y a hablar con los astros que me digan un poco porque estoy tratando... Claro, un poco el tema este de los guasones que intentan convencerte, ¿eh? Intentan uh -huh. convencerte de que gente como yo, con mucho poder, ¿sabes? Con mucho poder a un nivel... a una escala altísima, pues siempre intentan meterte, atraerte a, tu, a su redil de la guasonería. Uh -huh. Y nada, es y, eh, anunciarles que poco a poco a lo largo de los siguientes secciones iré hablando un poco de la guasonería, iremos estableciendo los grandes hitos, la historia. ¿Algún titular, algún aperitivo nos puede decir algún gran guasón de la historia? Eh, estamos en ello, porque por ahora he ido descartando quién no era guasón. ¿Quién no era guasón? Franco no era guasón. ¿Franco no era guasón? Porque era muy bajito. Ah, no, eh, también tienen requisitos de altura en la guasonería. Sí, por supuesto. hay unos Lo requisitos. siento, Fossi, nunca vas a ser un guasón. No te van a dejar? No, no. Es muy difícil, ¿eh? Entrar en la guasonería tiene unos requisitos muy grandes. Por ejemplo, Hitler no entró tampoco. Lo intentó. Sí. ¿Por qué? ¿Por tenía bigote? Porque no pintaba bien. Ah. Como fue expulsado de la Academia de Bellas Artes, no, no pudo ser Guasón. No pudo ser Guasón. Y esto quizá provocó toda esa ira posterior. Eh, en gran parte sí. Si hubiese sido Guasón, probablemente Hitler de hubiese hecho, sido director de cine o, o algo así. Eh, no, hubiese sido lo mismo, pero con el poder de la guasonería. Y o sea, menos no, mala leche. No, no, la misma, o más. ¿Ah, sí? ¿Más mucho, mala leche? Mucho más peligroso podría haber sido. ¿Y qué más tenemos de los Guasones? ¿Alguna, alguna gran revelación más antes de desconectar esto? Pues Por cierto, la conferencia me está saliendo carísima pero esto además que esto lo producimos aquí nosotros bueno, vamos. tú ya podías pedir a los astros un poco de dinero que pusieran una peseta Yo es que no, lo, los astros no no, no, no no se les pide si dan, cada atro lo que quiera una pesetita un cada atro del firmamento una pesetita hay que saber que los astros están al, al margen del dinero no, no lo necesitan para nada Entonces, no, no, no intentéis pedirles dinero porque nos lo van a dar. Pues que nos hagan una conexión interespacial o algo. Eso ya lo podremos así hablar. Así por ondas ultrasónicas? Eso lo podremos hablar, lo podremos hablar. Y nada, pues quizás así como adelanto os puedo decir que, pues eso, evidentemente la guasonería que se escribe, como ya he dicho, con W, su símbolo es la W. Son tres puntas. Y muy bien. Eso, no, no. Franco, no, no, entro, no entro en la guasonería. No entro en la guasonería. Era bajito, como tú, fosi. <risa> y, y importante saber que, como tiene tres puntas y es una W, eh, el primer guasón, uno de los primeros guasones y grandes guasones es, es el diablo. El diablo, el, sí, por, por el tridente, el demonio, sí. el, el tridente realmente, del que lleva el Belcebú en la sí. iconografía clásica, sí, es, sí, sí. es un, un vestigio guasón. Claro, de hecho, fue la guasonería quien le obligó a, al demonio a llevar el tridente. Ajá. Antes el demonio no, no se, se reconocía, no. Iba por libre. Eh, iba sin intridente. Parecía un giri que se había quemado en la playa. Y, y poco más. Y, ya está. y que había tenido un desencuentro con su novia. <risa> y claro. Al poco final eh, eh, fue reconocido. Y hay que decir que hay una W por ahí que nos interesa, ¿verdad? Eh, esa W que va entre George y Bush. Ahí es un tema que ya trataremos más adelante. Vamos a dejarlo eh, reflexionando en vuestras frágiles mentes revolucionarias. Solo decir, solo decir que una persona que lee un libro al revés... Boca abajo. No está dando. Tiene que, ser, tiene que ser muy guasón. Tiene que ser guasón. Tiene ¿sí? que ser guasón, por supuesto. También es probable que sea estúpido. Pero muchas gracias, por... No, no discrimina una cosa a la otra. ¿eh? Eh, usted puede ser guasón <risa> y estúpido. Sí, por supuesto. Bajito o pintar mal, no. Pero si sí, puede ser estúpido y guasón, sí. Perfecto. Profesor Ochoa, es un gran placer tenerle ahí. ¿Cómo es la ingravidez? Así, en una palabra. Eh, flotante. Mm, interesante, muchísimas gracias por estar aquí le esperamos la próxima semana aquí en La Persiana muchas gracias Learn English with Spanish Leaders. Abrimos las orejas de nuevo, María, para hablar un poco de, de este problema sempiterno que tenemos los españoles con las lenguas vernáculas y, en concreto, con la anglosajona, con el inglés. Sí, porque yo no sé, pero muchos nos dicen que no sabemos inglés, pero nuestros políticos Pues hacen el intento por enseñarnos, ¿no? Más no, o menos. Sí, y nosotros... A su, a su manera. Nosotros somos ignorantes y estamos anhelando que ellos nos viertan sus conocimientos lingüísticos para poder así expresarnos a un mayor número de gente. Hoy tenemos tres grandes ejemplos de líderes, de próceres españoles que han intentado enseñarnos inglés. ¿Quiénes son, María? Recalcamos, han intentado. Han intentado enseñarnos inglés. Pues son Aznar... José. Zapatero José Luis Y Botín Emilín Y si uno no se enternece al ver a ese casi debutante José Luis Rodríguez Zapatero Recorriendo los jardines de la Moncloa y enseñándole a Shiraki Rueder ya casi difuminados en nuestras mentes, la de bonsais que tenía, y explicándoselo en inglés, es que no habéis no oído nada, Escuchada, José Luis. Vamos a ver, vamos a analizar la lección que nos da nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Dice, Last Government. The, every day. The last government? Last go vamos a every, traducir. Every day. Every day? Eh, bonsai. Muy bien, ya que te tenemos aquí, day, José Luis Rodríguez all, Zapatero. All day, bonsai. ¿Qué, qué, ¿Qué pretendías decir con el último gobierno pero, todos los días? Pero no soy Zapatero. Todo el día. Soy Gerardo poniendo la voz. de Zapatero. Mal. Ah, que yo creía que la influencia del, doctor, del profesor Ochoa... No, y no me ha poseído. No. Pero vamos, vamos a, vamos a repetir un poco. Qué, ¿Qué es lo que dice? Dice bonsai, eh, everyday bonsai. Y después dice the last government. The last government. Everyday. Everyday. Every all day. All day. Bonsai. Bonsai. Lo que viene a ser el último gobierno. El último gobierno. Todos los días. Todos los días. Todo el día. Todo el día. Bonsai. Bonsai impresionante esa gran lección la elocuencia de Zapatero eh, menos mal que no ha empezado a hablarles de Ikebana y vamos a seguir con otro gran presidente del gobierno no sé si dejarlo para el final porque es que es muy bueno realmente eh, vamos a dejarle para el final y vamos a ver qué es lo que puede hacer probablemente el español más poderoso del mundo Emilio Botín Agradeciendo así un premio que había recibido su encantadora y entrañable entidad financiera. Adelante, Emilio, sorprende Good evening to everyone at the Euro Money Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner, and I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would like to thank the editors of Euromoney, not just for the awards they have given to Santander tonight, but also for producing every month a magazine that tells the world's financial community how we are doing and what will do better es I am of course very pleased and very proud of the award for Santander announcement this, sí. evening. this evening I, I would also like to say a few words to the London financial community gathered here tonight Gather. as you know Santander is one of the few banks to have successfully come through successfully. the turbulence of last year unaffected by toxic instruments toxic instruments ask how suena casi tan increíble como en español Well, let me tell you, let you. Me tell if you don't you. fully understand an instrument si no lo don't buy it. Del todo. if you will not buy Bull. for yourself a specific product don't try to sell it Don't try. if you don't know very well your customers don't lend them any money. If you do all these three things you will be a better banker, my son. My son, que quede claro. Lastly, I Eso es una referencia a Kipling. You will be a son. No, you will be a man, my son. Impresionante, ¿eh? impresionante, impresionante, sí. eh, que ya no solo nos enseña Emilio Botín eh, esos vericuetos, del, esos giros del lenguaje eh, financiero en inglés, sino que además se atreve a hacer referencias literarias. Serás un banquero, hijo mío. Esa es la frase, eh, ligeramente modificada por este hombre de tan grande afán empresarial, para meter eh, esa poesía tan bonita de Ridar Kipling, el You will be a man, my son. Adelante, Carlos. Bienvenido. Solo quiero, que a mí me ha encantado, I am Botín. I am por, Botín. Por la gran similitud con españoles. Soy el solitario. <risa> me ha parecido fantástica. Hay, hay que decir que eh, los dos tienen algo en común. Entran en un banco y salen con tu dinero. <risa> <risa> o sea, es, es, es ahí está, ahí está. Eso es lo que yo quería dejar claro. Además, es extraordinaria la capacidad de no solo enseñar inglés, sino de enseñar a pronunciar el inglés. Sí, Fantástico. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Impresionante, ¿eh? Don't lend money. Don't lend money. If you don't trust. If Así you don't dice. trust, eh, en, don't lend money. En realidad, yo creo que estaba haciendo un esfuerzo para que el pueblo pudiese entenderle, porque sabe que no habla bien el pueblo inglés, entonces lo estaba haciendo a lo llano. Yo solo digo una cosa. Que si yo fuese un británico y estuviese en mi, mi porche leyendo el periódico tranquilamente, y de repente escucho en la radio a semejante eh, personaje y pienso que se ha hecho con el poder de la mitad de la banca británica, eh, no sé, me entraría por lo menos una sensación rara, no, extraña. Una pregunta, ¿cómo les ha convencido? Simplemente eh, hay un idioma que entiende todo el mundo. Tú, uh -huh. tú te puedes plantar ahora uh -huh. mismo en medio de Laos... Money. Y llegas con un billete verde grande... Y no pasa nada, todo el mundo te entiende, this is money for you if you help me, en, en, en la pronunciación de botín. Vamos a seguir con grandes próceres y sus grandes acentos, hay que decir que la lección de historia española que nos ofreció José Mari, este que nunca debió salir de Valladolid, en Georgetown hace unos años, no deja lugar... Vamos a nada, nada, nada más puede caer vuestro, sobre vuestras mentes. Adelante, Jose Mari en Georgetown. The problem in Spain, as with Al Qaeda, and Islamic terrorists, did not begin with the Iraq crisis. In fact, it is nothing to do with government decisions. Lo que me gusta de Jose Mari ¿Hm? es que es el más flipado de todos. O sea, es el que el, los demás hablan inglés como mira. Pero él se recrea. Invaded. Refuse to invadido just another <risa> piece in de ser world. In the world. Y la capacidad que tiene Aznar de hablar inglés con acento español y español con acento inglés. ¿Qué me decís de ese estamos trabajando en ello? Le convierte, le, todo a, todo le día? convierte en un teleñeco auténtico. Sí. El, el, o sea, ese acento con, con, con el inglés le convierte... O sea, podría estar con la rana René perfectamente. Pero, pero perfectamente. La rana René o Gustavo. Pues sí. es que no estamos, no estamos Estaba hablando, hablando en inglés. Estaba hablando en inglés. La rana Gustavo, René, Gustavo, la rana... Y eh, bueno, pues ya hemos tenido esa pequeña muestra, pero hay que decir que para entender realmente el problema de los españoles con la lengua de Shakespeare, eh, tenemos que remontarnos un poquito más atrás, a los tiempos donde la vida en España era dura y en blanco y negro. Esos tiempos oscurantistas donde las águilas, las alas de un águila negra, cubrían nuestras vidas y nos dejaban con una voz de pito así to the thousands of souls who <laughs> follow our movement in defense of civilization and thanks to all those who hear this words to spread them all over the world country, religion, family religion. this is our untrained ¡Viva España! Yo dudo, dudo seriamente de que Franco estuviera hablando inglés. Eh, bueno, yo, y a mí que me da la sensación de que no es el peor de los cuatro. <risa> no es el peor que he escuchado en esta tanda. Vamos eh, a votar. ¿Con quién nos quedamos? Yo. No sé. Yo creo que me quedo con Franco, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo. No sé. ¿Será pero, porque está muerto y entonces me cae más pero, simpático? Eh, estamos hablando del que mejor habla. El mejor comunicador, quizás, de aquí, de lo, porque el otro. El comunicador en inglés. Do you bonsai. Do you bonsai. Uh, no, desde luego. Oh, I, I am Botín. <risa> no. Hello, I am Emilio Botín. Country, religion, this is our Kden and frame. ¿No? Sí, sí, Entonces, es muy. Dejaba, claro, claro. Sí, sí. Viva España. Claro, <risa> eso es fundamental. Eso es claro, claro. Está diciendo. Y me da igual. Os lo sí, he dicho así, claro. me da igual. Bueno, tiene es, es, es, es hasta un cierto punto entrañable. Vamos a volver. Es a su... triste. Es, es muy triste, realmente. Es muy triste porque este señor no. no, no estamos no, no, ¿estamos ¿sí? trabajando en, en ello. En oh, este es el aquí. verdadero inglés. Otra este vez. Es el otra vez. Inglés. Así se habla inglés. Es people of Spain. Es, o sea, Así es como Aznar hablaba inglés con acentos. Estamos trabajando en ello. En esos tiempos con George. Estamos trabajando en ello. W ush. Eso. Solo faltaba detrás Rafael de diciendo ¡Viva el vino! Hay que decir que ese día se produjo otro gran acontecimiento planetario que diría nuestra señorita Lamorritos y que fue cuando Aznar, subiendo los pies encima de la mesa del despacho Val dijo que se corría los 10 kilómetros en menos de 3 minutos Y vamos ahora con una sección nueva Una sección nueva, ¿Qué, qué novedad que tengamos secciones nuevas. Sí, nosotros eh, tenemos un programa reconfigurable, remodificable y mutable como una evolución guasónica y una vez escuchemos una, eh, un pequeño indicativo del programa que os pueda recordar, hacer recordar que estáis en la persiana, pues vamos a prepararnos para recibir a miembros de... No, a miembros no. A Standard and push, En, en persona. persona. En persona. La persiana. Sí, porque si la semana pasada contábamos aquí con C y OE, esta semana contamos con alguien todavía más grande, pero no menos maligno. No, no, la verdad es que no somos malignos, no somos malignos nosotros No, bueno, no, no, no es fácil, no, no es fácil ser maligno cuando lo único que hace es clasificar Nosotros calificamos Calificamos Calificamos que la Lo Luego clasificación pero primero calificamos Claro calificamos bueno, y clasificamos Vamos a ver quién es estándar y quién es Purs yo soy estándar Y yo soy Purs ¿Y os habéis fusionado? Sí, como en bola de dragón Exclusión. Llevamos trabajando juntos eh, hace muchos, muchos años. Somos siameses. Lo que pasa es que yo a veces me, me voy. Eso lo aviso de antemano. Que durante la entrevista llegará un punto en el que yo me levanto y me voy y ya se ocupa estándar de todo. Porque ¿no? nosotros no, no, podemos, no podemos parar de, de, de, de clasificar y calificar. Es, es un, un no parar. Entonces yo igual me tengo que ir a calificar y no me puedo quedar aquí para atenderle como es debido. Pero no se preocupe, yo me quedo y yo le califico lo que haga falta. Su programa, su gente, lo que haga falta. Yo califico todo, todo lo califico rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo puedo calificar todo ¿Puedo fácilmente. calificar esa botella de agua? En, uh, está medio llena, le podríamos poner un tres, pero si luego le decimos que está en el laboratorio de Oliver Rodes, eh, viendo que está a la baja, un 4 raspaillo. Yo creo que el diferencial con una botella de agua llena es de más 453. Número arriba y número abajo, que tampoco somos tan exactos como nos quiere poner la presa internacional. ¿Y si lo comparáis con una botella alemana, por ejemplo? Con una botella alemana el diferencial ya se dispara hasta límites insospechados. Sobre todo si tenemos en cuenta los ratios del tapón. Los ratios del tapón siempre son importantes, porque tú puedes establecer un ratio de tapón más complicado, ¿no? Eh, en función de si tiene corcho o no. Entonces ahí se establece un, un, un índice de riqueza distinto. El caso es que la botella alemana, aunque el agua sea la misma, igual de transparente, no me acaba de... Ir. Siempre es un poco más fuerte. Es un poco a mí personalmente, pero yo la califico conforme veo los mercados. No, no es nada personal contra las Bueno, un poco a veces, pero bueno, en este caso no. Nunca no, tenemos nada personal. Un nunca, poco a veces, Veo ahí hay un resquicio de debilidad en Purs. Eh, si no le importa, yo me voy a ir estándar eh, mm, y ya mm, se mm, ocupa. Mm, estándar mm, tiene mm, la prensa mucho mejor que yo. yo Al nivel personal, 10. Al nivel personal siempre es un poco más 5. Es más complicado, ¿no? Porque eh, tú o sea, intentas... Está calificando. Es lo que se está hablando y eh, está calificando. Entonces tú a veces tienes que establecer un... 7. O 8. No veo más 8. O o un 7, u 8. Pero ocho. bueno, la cuestión es que tú no tienes que establecerte y separarte siempre un poco de lo que calificas. Es difícil, ¿verdad? ¿eh? Pero no lo intentamos un poco. Yo, yo sí ya, como le he dicho, me voy a abandonar su programa, si no le importa Pues y claro ya... que me importa, Purs, estándar sin Purs no es nada Estándar sin Purs, estándar nunca está sin Purs Oye, ¿y Nosotros vosotros? estamos siempre conectados ¿Y os calificáis? ¿Os intracalificáis? Pero eso es así eh, como hobby, ¿no? Eh, o sea, lo hacemos ya por hobby a veces decimos, estamos ahí en eh, nuestro balcón Fumando ya... un purito y le decimos ah, ¿Tú qué serías? Ah? Pues en función de tu zapato Y de lo que puedes gastar en ello, pues... Más, más 223, más o menos claro. Y entonces yo llego y le digo Estándar eh, eh, ¿Cómo llevo el nudo de la corbata? Siempre lo llevas un poco más alto Tira la bolsa Siempre tira un poco la bolsa, ¿no? Bueno, pero yo ya me voy, ¿eh? Que le digo Adiós a todos y estad atentos. Os calificamos. Hoy mismo puedes ser calificado. Cinco. Buenas tardes. Y, ¡Hombre! Soy Portugal. ¡Hombre! Soy Portugal en persona. En persona. Y, ¿Y te sientes un poco, no sé, intimidado por la presencia de estándar, aunque no esté Purs? Bueno, yo estaba triste. ¿eh? Y estoy un poco más triste ahora. Pero... Uh, Pero bueno, que me califique. Que me califique. Califícalo. Califica. Hay que tener mucha cuenta de variantes. El gran problema que tuvo Portugal, fundamentalmente, para establecer una calificación bastante baja, por establecer debajo del cero, buscando una 5, ¿no? Pero bueno, está tirando al 2-3. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que quiso unirse a España. Eso le hizo bajar muchos puntos. Muchos, muchos, muchos, muchos, muchos puntos. Es que España siempre baja puntos. Por supuesto. siempre cuando, eh, Y encima si ya formas parte de del Mediterráneo, eso es peor es mucho peor cuando tú te, oh, oh, entonces, el entonces ¿cuál es la calificación? donde podemos establecer un un tres y, y estoy siendo bueno porque estoy aquí en, en, en público ¿por qué? Es, mm, es mi pregunta ¿por qué? pues las imágenes lo dicen todo ¿por qué? Mm, a ver, una persona, una gente que hace una revolución patrocinio. con unas flores, no la hacen con, con, con, con armas compradas ahí a tocateja, y con unas flores que te las compras en cualquier lado a cuatro durillos, ¿sabes? Eso es una economía que se ve que no va a florecer, <risa> qué chiste. Pero yo le quiero preguntar, ¿por qué? Sí, si sí puede preguntármelo, pero eh, yo no eh, como, como, como estándar que soy, no... No, no tengo por qué dar explicaciones de mis calificaciones. Estándar, eh, yo creo que este señor portugués tan amable que ha venido está dando una imagen bastante. Yo soy, yo soy Portugal, yo no soy un señor, yo soy Portugal. Bueno, pues Portugal. ¿Por qué? Pues por, porque sí. ¿Por qué? Por, <risa> Portugal, ¿por qué? Portugal. Claro, yo creo que no sé, es tiempo ya. de que te vayas. Sí, porque ya, ya, ya le hemos calificado. ¿Por qué? De ¿Por, qué? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, es que, a ver, eh, así a, no, podemos, no puedo calificar así en, en, en, con perspectiva con una persona que no hace. No lo acepta. No acepta la crítica ni, ni la calificación que, que a mí, por decreto, o sea, por, por, por, por poder, me aceptan que yo, que yo establezca, ¿no? Espérate, estándar, que estoy escuchando gaitas. Que no son gaitas, que no son gaitas. Es que tengo una resaca gorda. Hombre, tengo, Irlanda. Tengo una resaca de haber sido el faco de toda la economía europea. Y ahora tengo resaca de eso y de whisky. Pues no habrás. Intenta mantener los ojos cerrados así como los tienes porque te vas a encontrar delante a Standard que te va a calificar y te no, va a calificar. ¿Dónde no, no, está Standard? No, Estoy aquí, Ay, en grande, en grande. Estoy aquí me, me, me, han, me han dicho que te califique, que te califique, cámara, que a ver si tú. ¿Cómo vas, no? Para ver si no, <ríe> se fían de ti o no. P y, por favor. Eh, señor eh, Standard, Entiéndame yo. Es, tu actitud es lamentable. Lamentable. Pero. ¿Por qué? La actitud es lamentable ya primero Porque empiezas a parecerte un poco a Portugal Entonces siempre Aquí eso Eso genera siempre un retraimiento de la confianza Se pueden ver las diatribas del mercado, ¿verdad? La deuda portuguesa está influenciando Un poco a la deuda irlandesa y así Portugal Tiene, somos, Irlanda tiene más Somos risas. parecidos, Portugal y eh, nosotros Ese es el problema, porque claro Países es decir, pequeños, verdes Es decir, países que tú, Irlanda, tenías un buen Rollito, tenías, eres, eras un gran ejemplo Mr. Sander un moment Puedo hablar un poco más bajo Tengo una gran no, yo, yo, yo, yo, yo siempre hablo en el mismo tono Califico siempre en el mismo tono so, Soberbio, así eh, Yo te califico eh, eh, ebrio Bueno, que te califico, ¿no? Y, y decirte que claro, tu gran problema es que te podías haber parecido a tus amigos Los ingleses, eran grandes, economías de, confianza, de orden, confianza Perdón, Matizo Los ingleses no son amigos Son potencia es tan, es no, no, no, perra. no, porque no habéis querido Me bueno, habéis querido porque, sin embargo, que habéis hecho, habéis unido a Portugal, a Grecia a, y a España, que o, los dejáis ahí entrar, así a lo loco, pues eso que pasa genera un mal, la economía fatal, mal, mal, mal. Pero, uh, entonces, uh, ¿cómo me califica? ¿Soy un pick? Eh, no, más bien. ¿Amayo pick? Es, mm, un You're a pickle? Clang, clang, pick. so Este, veo que necesitamos aquí a Aznar pero, o a Zapatero Porque pero, está viendo pero, cuestiones idiomáticas Yo, yo no entiendo, yo eh, no entiendo. Eh, Berraco en, en número, ¿me puede decir calificación ah, en número? En, en, en, un uno 1 Sí, dejamos que se vaya a dormir Un uno. Blanda. Uno. Blanda, ah, Blanda, esto es, una, es uno de los grandes problemas Es decir, en un país en el que la resaca se cuenta como baja laboral ah, eh, no genera, genera problemas de confianza ah, en la economía no Porque no nos gusta Si la resaca fuese productiva Pues aún calificaríamos más alto Say it loud, say it proud I'm Irish And I'm proud eh, Pues yo una, no, yo, Irlanda, yo, dejamos que te vayas a dormir Yo, yo no he entendido Yo no, yo, yo no, yo eh. no he entendido Qué desagradable Estándar, eh, no sé, me dicen por aquí Dígame, Y no sé si me lo podrás confirmar porque Ya que no está Purs, a lo mejor Pregúnteme 5 Vale, eh, habéis calificado el movimiento 15M Me han dicho eh, eh, Sí, no genera confianza ninguna no tenía eh, ninguna confianza. ¿puedo, eh, ¿Puedo protestar como Movimiento 15M? Claro. Me parece que estándar no me representa. No, si yo no tengo. Yo solo califico, yo no represento. Bueno, pues me puede calificar desde la no representación. Sí, claro, yo le califico desde lo que usted quiera. Que calificar que es pues, un sitio en el que. Es decir, un movimiento en el que la gente lo que hace es. No hay comercio. Esto eh, de. Todo el chito muy hippie, ¿no? Y todo lo dan cochas y tal. Porque el no... dinero es deuda, hermano. Sí, pero la deuda es necesaria para generar negocio, ¿no entiendes? Si no hay deuda no hay negocio. Eso pero, es una. Pero está. ya lo dijo. Estamos en manos de los mercados. Como movimiento 15m me tengo que despedir porque voy a iniciar una marcha por todo. Me la parece península. muy bien, me parece muy bien. Me despidese porque Adiós. claro confianza, lo que se dice confianza Adiós. le establezco un cero. Se va el movimiento 15m. Pacíficamente Pues nada, que se vaya Si no tiene la confianza de, las, de los grandes mercados No lo tiene, no la tiene No tiene ninguna Es más, es decir, un sitio donde la comida se daba gratis Es decir, eso no genera ninguna ninguna ningún beneficio, ¿no? Eso no se puede calificar Es que de hecho, vamos No sé si, ni, si lo calificaría ni siquiera ¿Y, ¿Y tú un yogur lo podrías calificar? Por supuesto, lo puedo calificar de muchas maneras En función de su espesura De si, de si es griego, si es alemán ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! Ya estamos aquí los griegos. Este es uno de sus grandes problemas los gritos. Ya estamos aquí los griegos. Uno de los grandes problemas es que en lo... Grecia. Ya, sí, siempre. Eh, eh, mi nombre acaba en a, pero estoy aguerrido por los años de la historia. Sí, sí. Un problema, problema de Grecia es que siempre ha creado desde la historia no que ha hecho, no ha hecho nada. Es decir, ha hecho Juegos Olímpicos, ha inventado la democracia, cosas que no generan dinero. Eso, señor estándar. Es decir, han inventado. Señor estándar. Eso no me lo dice usted en las termópilas. Yo se lo puedo decir si sí, en las termópilas que. Venga, las termópilas. Podía, que también venga. las podía calificar, que por cierto, así a termópilas, termópilas, ponle Beeh. así de chichinamo, ponle un 3. Eso sí, le voy a decir una cosa, ¿eh? el gran problema de la, de la Grecia es lo que le digo. Es decir, ha estado toda, toda la historia, que tiene mucha, pero es eso, tiene historia. Tiene, tiene, tiene ahí unos, unos muy bonitos monumentos, inventaron la, el arte, la filosofía, cosas que. Que no sirven para nada Y la guerra no tienen... Somos unos grandes guerreros ¿Ves? Ahí sí Pero eso no lo inventaron ustedes Eso lo inventó Se inventó mucho antes de Grecia La guerra ya viene inventada Y no lo inventó Grecia Grecia solo ha inventado cosas Que no generan beneficios Que es lo importante Para poder Calificar bien a las personas Y a los países Con dineros y con cochas Porque la filosofía queda da? Da dinero te, pa, te da ahí para comer No te da para comer queda el, el arte El arte El panteón ala. La democracia da dinero La democracia está, está claro Que no da dinero Lo más obvio del mundo. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se nota que usted no lee los periódicos, señor estándar? Porque lo griego da dinero. No. Lo he leído en las páginas centrales de algunos eh. periódicos de tirada nacional. Ido... Griego, 100 euros. Eh, Grecia, ¿puedo preguntarte algo? Dígame. ¿Jroña que jroña? Briscaña, crañica. Eh, me lo ha dejado muy claro. Como no están aquí ni Aznar ni y Zapatero para traducir. Ni Antonio Giovetti, vuestro corresponsal en Grecia. Grecia solo da tres cosas que pueden dar dinero. Eh, la película de mi gran moda griega. Que, eh, no, que no es griega. No no lo sé. Eh, lo que viene siendo el yogur. El yogur, sí. Y, y también da lo que viene siendo el griego <risa> el griego este de las anuncios de contactos. Ah. Pero eso es para las calificaciones, no lo tenemos en cuenta porque es economía sumergida. <risa> Qué malos sois, estándar, mm, Son muy malos. No, no, porque claro, nosotros eh, hay cosas que no, es decir, si nosotros tuviésemos en cuenta las drogas, ese tipo de cosas, ¿sabes? Que a lo mejor, pues, y que generan dinero, o, por ejemplo, si tuviésemos en cuenta el, el dinero que tienen los grandes políticos y banqueros en Suiza, de estos países, pues a lo mejor tendrían mayor confianza, pero claro, no, no lo tienen, <risa> no lo y... tienen al, al descubierto. Antes, antes de abandonar eh, su sección Debo decir que tengo que romper unos platos Y que el señor estándar Es otra cosa que no entiendo Romper platos así, eso no, dinero no da tampoco Es productivo Eso no es nada lanza. productivo, véndelos, véndelos Rompes un plato, produces otro Claro no vende, vende y, un plato y produce restos, otro y lo vuelves a vender y los restos decir, se los vendemos a los modernos para que decoren genera, sus casas genera, con trozos de madera no, no lo rompas directamente, que se rompa solo, que se rompa solo. Así, tú calculas que a los tres, a los dos días se rompa. Obsolesc Se obsolescencia programada. Sí, eso, eso eso, eso es fundamental para nuestras grandes calificaciones. Señor estándar, le espero en las termópilas con mis 300. Espéreme, espéreme en las termópilas. Otra cosa que no da dinero. 300, no da ningún dinero porque hay ahí una serie de personas que ¿qué hacen? Au, au, au. Esto, au, au, au. Eso no da dinero, no genera beneficio, no genera deuda, no genera hipotecas supreme que eso son lo que verdaderamente provocan una grandeza y un alza del mercado, que es a mí lo que me motiva. Vamos a ver, estándar, y, y que, que no nos oiga Purs, ¿cómo podría usted calificar, no sé, la morcilla de Burgos, las tapas, las cañas? Esto, la, la, lo, eso viene muy bien, lo que pasa que para mí, es decir, hay un problema en España que no, que, que, que está muy instaurado y es que es eso, ¿qué es eso de dar la morcilla gratis? O sea, no puedes dar una cerveza y una morchilla. No, no, no, no, no. no. Se cobra la cerveza, se cobra también la morchilla. Hay que cobrarlo todo. Hay que cobrarlo todo para generar confianza. Eso es el principio de. Eso es vuestra base, ¿verdad? De sí. ahí tiráis. Sí, sí, siempre que tú, tú no puedes dar gratis nada. Dar gratis eh, califica mm, menos. No progresa adecuadamente, como o sea, se el, pone. Estándar no es como un, un murmuro, así por detrás. ¿Qué es? Eh, algo improductivo, casi seguro estoy escuchando. ¿Es una siesta? ¿Ves? El elemento, la gran el gran invento de la... Eh. <risa> no, no, no, no, tengo Los niños, ¿al trabajo? ¿Todo bien? Sí, cartera, la tele, ¿se va a pasar el fútbol? No. Hola, soy España, encantado de conocerlos. Hola, que ya, Hola yo, ya le, yo ya le tengo muy calada usted. ¿eh? Oye, ¿pero qué hacías durmiendo tú si ha ido el movimiento 15M ahí a, a volar? Es porque están despertándome. Entonces ah. hay veces que me despierto más y veces que me despierto menos. A ver si es verdad que le despierta. <risa> porque sí. claro, si vamos, seguimos así, ya voy tú la desconfianza. Yo estoy el 15 despertando. M, el 15M, confianza para España, cero. Cero porque eso, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? qué no producen. Que este país está produciendo un cambio en mí. Yo, como España, me levanté un día y me sentí libre de la condena de la historia. Sí, sí. Y los beneficios que... Los beneficios son nuestras tierras, nuestros mares, el sabor de una oliva o una copa de vino degustada bajo la sombra sí, de una higuera. Sí, eso está muy bonito, pero pagado. Si decir, tú quieres tomar un vino debajo de una higuera Pues si es un vino solo así de lo que viene siendo Simón, Dos eurillos Si es ya una, debajo de una higuera A, a 300 euros Nuestra Porque La higuera sombra, dinero Nuestra sí, riqueza, sí, sí, sí, sí. incalificable Los placeres cuestan dinero O que no encuentra palabras de para que... ser calificada Se extiende desde las aguas agitadas Del Cabo de Creus Hasta las tierras más áridas De Castilla Desde mm. los bosques cerrados De Euskal Herria. Hasta las playas apacibles y atardeceres hermosos de Cádiz. Nuestra España que se defiende con uñas y dientes frente a ustedes, farsantes internacionales. Llámense Standards, llámense Purs o llámense mudis. ¿Qué clase de nombres Moody's, por favor? Moody's es el mejor, no te metas con Moody's porque Moody's es el más grande. Moody's es el, el que lo peta ahora mismo en, lo, en, el, en el tema de la clasificación. Moody's es como, como vamos, lo más grande, es como, ¿cómo le diría yo? como el el uf, Es que es muy difícil, le diría que es como, ¿cómo se llama el, ch el chavalito este? Bieber, Bieber, Bieber. Eh, eh, el Bieber. El Justin Justin Bieber. Pues eso sería, sería el Justin Bieber de la calificación. Lo peta. Lo peta en la calificación. Yo, como, como país, como España, espero, oh, impaciente y orgulloso, la calificación que usted tenga que darme, señor Standard. En eh, su calificación. Pero antes, por favor, pruebe esta tostada de matrimonio entre el boquerón y la anchoa. Eh, pero me la está regalando. No, se la voy a cobrar. Con intereses. He aprendido la lección. Ah, entonces, entonces ya parece que a lo mejor te la puedo... A, pueda ponerte una calificación un poco más alta, claro, claro, claro. Y Yo si ya... se asoma la sí, ventana... Me la... Cuánto, cuánto, ¿Cuánto me la va a cobrar? Se la voy a cobrar a 3,50. Pero ¿y si le digo que le pago un euro hoy, otro mañana y otro pasado y 50 lo dejamos así en un... ¿Te lo cambio por una hipoteca su... un mega subprime? Aceptaría siempre y cuando me dé un interés creciente del 5 al 10... Al 15% y al 20% o subiría de un 5% por cada día que pase. Me estoy enamorando de España. Me estoy enamorando de España con esto. Recuperemos recuperemos la confianza de estos charlatanes y demostrémosle que somos una tierra hermosa, llena de buenas gentes, que solo quieren trabajar. Ya, ya. Si trabajar, sí. Si trabajar quiere todo el mundo, pero hay que trabajar por dos durillos. Es que si no... Es decir, por trabajar así por... Por 900 euros, trabajar por 900 euros Es muy caro, eso no genera tampoco beneficio 900 euros, carísimo Señor estándar, califíqueme A ver, le voy a calificar Es que esto, jo, claro Ahora más sobornado, yo no sé si esto lo puedo hacer Con el matrimonio, de, a ver eh, Le voy a poner así, lo que viene siendo Es que claro, que haría Moody's, voy a pensar en que haría Moody's Os, um, um, Un 2 Un 2 le voy a poner, eh ¿Ha tenido en cuenta que somos campeona del mundo de fútbol? Eso estuvo muy bien en su momento. Generó mucho, mucho beneficio con las camisetas y las cosas, pero, pero no ha aguantado el tirón. Es decir, no, no. Si, si todos los años estuviésemos ganando un mundial, vendía bien. Pero así cada cuatro años no, no renta. Pues hoy voy a llorar mis penas como país. Haces bien. Cantándole a la hermosa luna de Valencia lo que me ha contado el amanecer en A Coruña. ¿Ves? Es que es otro gran problema de España que se, que se pierde en sus en sus sentimientos y son cosas. Yo es decir esa rabia que le pede yo no lo entiendo. Yo eso no es calificable. No es calificable porque no tiene un índice ni ratio ni diferencial económico que poder calificar. Es decir que tu alma llegue de no sé dónde a la Coruña y vuelvan a hacer eso. No, no tiene ni cero ni diez. No lo está. Estándar. Tenemos que volver. Perdón. Uy Purs, Buenas. Es que tenemos que calificar una cosa muy importante. Pues ya os dejo que os ca que califiquéis no, no, bueno, Y no, si no, eso no. os calificáis a vosotros mismos No, va vamos a calificar A las candidatas para Miss Venezuela 2011 y eso siempre me gusta mucho calificar, y... eso da mucho dinero Yo les pregunto siempre ¿Sabes cuál es el diferencial alemán? Y ellas se ponen muy nerviosas Y dicen eh, Bueno, es un diferencial muy bonito Que ha tenido muchos problemas últimamente Es muy divertido Sí, siempre, siempre ha sido un tabi eso. Pues os dejo que califiquéis a las aspirantes a mi Muchas gracias. ¿eh? A esta radio tampoco no la veo yo con mucho futuro. ¿eh? Vaya estándar, usted tiene el acceso vetado a esta radio. No. esta radio no la veo ningún futuro porque, claro, que no genera. Aquí la gente está trabajando gratis. Oh, oh, sector, estándar, estándar estoy escuchando yo. monedas, vámonos. Eh, vamos a calificar. Es, ellos no lo sabían, pero esa era la forma de que se fueran. Era un señuelo que teníamos preparado, ¿verdad María? Sí, era, es, es, ellos siempre huelen el dinero, siempre huelen la confianza y en huelen, los billeticos verdes Y huelen mal, hay que decirlo Que han estado aquí y han dejado un tufillo neoliberal sí. Del que nos va a costar un par de días deshacernos Aquí huele a sufre, que diría Aquí huele a sufre Nos despedimos así con Standard Antur. Hoy hemos tenido muchas cosas en nuestro programa, el martes. Estoy muy contento con el programa de hoy, María. Estamos muy completicos, ¿verdad? Sí, ha estado bien, ha estado muy bien. escucharlo, en nuestros podcasts y escucharnos en directo los martes y los jueves de 8 a 10. ¿Dónde? Aquí, en Sol Radio. Llega el momento de... Echar la persiana.